¡Desechó de violín! ¿Por qué e q u venimos? ¡A, A triunfar. triunfar! ¡A chupar!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 Ajá. También tenemos a l Costeño, Piel i Comediante, Piel y Sotero del Costeño de Acapulco Guerrero también. Se van a divertir, comadres. Y también los temas más actuales del momento. Pero ¿dónde van a escuchar el show? Feliz, Pachanu. O sea, tienes que decir que lo pueden escuchar en el IHARERIO. En el i h e a r t r a d i o Ah, en eso. Nomás que tú lo dijiste en inglés, yo en español. <risa>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 Este es el podcast que escuchando estás. Eras mi chocolate para c a r c a j e a r el c h o m a c h i d o en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! Míranos. Los votantes vienen en todas formas. Cuando ejercemos nuestro derecho al voto, nuestras voces unidas son poderosas. El voto es nuestra identidad principal en el día de las elecciones. No como nos vemos, o raza, orientación sexual, identidad o antecedentes socioeconómicos. Escúchanos, la voz de un votante no se puede silenciar y el voto no debe suprimirse. No importa n los intentos de aquellos que desean alterar el curso de tener una elección libre y justa. Escuche la voz del joven votando por la primera vez, la voz del votante incapacitado, escuche la voz de una persona mayor, la voz del veterano militar incapacitado, la voz de una maestra, madre soltera, un artista, el empresario. Míranos, ejercita el derecho al voto para tener una elección libre y justa. Míranos al usar nuestro voto como nuestra voz. Llame o envíe un mensaje de texto al 866-687-8683 para obtener más información sobre sus derechos de voto. Si tú. よく聞いてみてください。 ごめんなさい。 Muy bien. Ya vieron que Pati Navidad ya les, se anda fregando al Papa Francisco. Le dijo que era un comunista que no la representaba. Pero Pati Navidad, ¿a ti qué te representa entonces? Los, los, chips, del, los chips del 5G. <risa> bueno, la número uno de las 10 de r a s l o en Michoacán, normalistas roban camiones de refresco. Ustedes saben, cuando llegaba la refresquera a repartir ahí a las tiendas, ah. Eh, pasaba la refresquera, le decíamos nosotros con las rejas de botellas. Bueno,、Ey. los normalistas, estos que andan,、eh, que son este, estudiantes, se ve en una imagen cómo se roban camiones y camiones de refrescos. Tengo que decirles que yo vi ese video y sentí bonito, güey, cómo. Pero... De niño、sí. siempre quise hacer eso, güey. Era como un sueño, ¿no? Un sueño, la neta. Yo, no es que sea ratero, pero de niño no tenías un refresco y decías tú, ay, está la refresquera, a Y bajaban rejas y rejas y tú, una. No. Señores, ahí se ve que los normalistas se están robando. Yo nomás tengo que decir. Pues que es normal, ¿no? Que hagan esto. <risa> <risa> es normal. Claro. Maestro, es normal. Está... No debería ser normal, pero es normal. Sin voltearse también. En otra noticia, señores, el Saltillo Coahuila. Así es, la tierra del Zarape y de los luchadores. ¿Sí? Saltillo Coahuila, señores, una maestra <risa> le dijo a sus、eh, alumnos que eran unos imbéciles. ¡No! Pero no sabía la maestra que la estaban grabando y dejó abierto el、oh, micrófono.、Ah. Y Oigan lo que dice la maestra de s u s alumnos. Sí, es que este, estaba dándole los promesos. No, hombre,、no, p***, no, no, no, ni más. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando a todos, de hecho es un desmadre. O sea, no, yo le envié un resumen a cada otro, jodidos, yo no lo voy a r e a l i s a r así. Y ay, ahorita les mandé los proveídos de t e e r G y, y nada más nueve personas pasadas, todo lo demás son unos, tres, dos. Entonces, quiero ver cuál es la reacción. Igual te los voy a mandar a ti también, los del H. Estoy sacando los del H, entonces se los voy a mandar. Les dijo que eran、no. los burros.、Oh, Son、sepa. un desmadre los h u e r c o s Señores, solamente hay un burro aquí y es la maestra que no pudo cerrar el micrófono. <risa> <risa> ¡Eso es burro! ¡Ah, bueno! o b i d e n b i d e n el que está por el Partido demócrata, demócrata! Es más, si usted va a votar por b i d e n cuando vaya al. Si es que usted vota por b i d e n y, y va a votar en la boleta, no dice b i d e n dice b i d e n Eh, b i d e n nomás, nomás le digo, es b i d e、eh, n Y ese es el candidato. Ya votó Biden. Votó por. Me imagino que ese güey. Es, tuvo que haber <ríe> votado por él, Mestro. Acuérdate que es Sleepy Joe, bro. ¿Y qué tal si votó por, por Donald b r o y aquí por quién? s e ñ o r e s él ya votó en Delaware, de donde es él. Y bueno, dicen que votó por adelantado. No vaya a ser que, como es el dormilón Joe, se le vaya a dormir ese día.、Oh. <risa> a、oh, a y ese, ah, ay, ese! No r e s the hip hop b e c a s s Sleepy Joe. e v a y a n a votar ya! Vayan Eran, a votar. Sí, vayan a votar. El número. Oigan, y lo chido de que vayan a votar, no No importa por quién. Es para que vean que los latinos están votando y están teniendo poder. Y votar y votar y votar, maestro. Más de la mitad de la gente ahorita votó. La gente que votó ahorita es más de la gente que votó en el 2016. Ya. Al final, dice. Ah, o sea, vamos a decir que en total votaron 100 y ahorita ya votaron 150. André. Ahí está. Y, a, y todavía no termina, imagínese. Muy bien, Brody. Yo creo que eso lo está impulsando Donald Trump, ¿no? Sí, claro. O de, despierta todo el rollo. Además, la gente quiere poner en sus redes sociales que tiene un sticker donde votó. Y m u c h o s nomás se la ponen sin votar. ¿Ay, qué? ¿Y dos, tres? Dos, tres. No, hombre, más. Se g a n a votar. Vamos, Unos ni vamos, papeles、venga. tienen. Jajaja. <risa> Y una vez、sí、le pedí p r e s t a d o el sticker sí, al garbanzo porque, ah, no, no, n c h es q u é me d o votando yo. <risa> Oigan, en la número c u a t r 4, se llama Elon Musk, el güey que hizo Tesla y que hizo el, el satélite Star, Starlink. SpaceX. El SpaceX. Este vato va a crear un nuevo Internet. Olvídese el Internet que ya tenemos. Hay otro internet. Acuérdense que los chinos querían crear otro internet. Entonces, está chido que se peleen entre ellos, güey, para que nos den mejores precios. Pero cuesta 400 dólares como el recibidor. Y van a ser 100 dólares al mes de, de este nuevo internet que viene de Elon Musk. Y va a llegar a todos lados. Ya ves que ahorita andas y dices: No,、oh, güey, márcame el rato porque aquí no me agarra muy bien. No me agarra muy bien. Y digo: Está chido, güey. Porque si、sí, tu vieja así no te anda fregando, güey. Tienes、oh, esa excusa de. e、like. Pero, güey, ya con este güey, ¿cuál excusa? <risa> ¡No te hagas! Tenemos el del de Elan Moss. Aquí, a ti sí te agarra. <risa> Entonces ahí va mal de madre. Pero, señores, digo, 99 dólares al mes, 400 r e c i b i d o r Yo creo que este güey ya p e r d i d o clientes que todavía no tiene. p e n s e La número 5 de las 10 de r asno, señores, el Papa Francisco le dijo. Al COVID-19 le dijo que era una mujer, dice esta señora l l a m a Esta señora llamada COVID me ha alejado de los perigreses y por eso no me ha acercado a la comunidad. Yo creo que si no existiera esta señora. l l a m a d a Kobe, estaríamos juntos.、Sí、ya tienes 40 que... pasos <risa> en el infierno, Brody. h o r Señora, mándele su mensaje a, a este a cuate. A háganse háganse paulado, ahí viene l a y o Yo creo que mi mamá ahorita anda desvelada, güey. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a estar desvelada tu mamá,、oh, Brody? Ay,、yeah. y Ayer cumplió 50 años de casada. ¿Tú crees que mi papá no le agarraría Viagra, papá? Yo,、no. ah, bueno. Yo creo que mi papá por ahí agarró Viagra y dijo: Vámonos. Teresa. Ay, ay, ay. Otro herraznito. Otro herraznito. Herma... Imagínate que tengo un、no. hermanito, güey. Mi hermanito más chiquito se llama Lalo. Y ya se, ya se fue a vivir con la novia, güey. No. saludos a Lalo. A ver, 21 años y a se fue a vivir con la novia. Está bien, está bien. Te estoy diciendo, Brody. Está bien. ¿Eh? ¿Paga renta? Si no, ya l o armó. Tiene ese departamento. Claro, pero、yeah. ella la paga. Y me dice que. Pero él no es como tú, él se、sí、hace lo que él quiere, güey. No le hace caso a la esposa.、Oh, a <risa> o a u c h Quiero mandar. Quiero mandar la bendición a Lalo y a todos los jóvenes que se han casado. Y juntado en esta temporada de esta señora llamada COVID-19.、No, te van a zumbar, nada,、no、¿eh? He te van a zumbar, lo chiquitín. Que, lo que digo aquí es de que le dice señora, o sea, que quiere decir que ya ven todo lo que es mujer es es malo y hacen desmadre.、Oh. Ya regresado, ya, re,、no, ya regresado. チー s が e きなんだよ En la número 6 de las 10 de r a s l o señores, en Ecatepec. Sí, en Ecatepec、eh, rescataron a un chofer de Férex que era secuestrado y fue recuperada la camioneta de Férex con los paquetes. Lo secuestraron este vato. Pero yo digo, Garbanzo, no es por nada, pero las la noticias lo dicen, las cifras lo dicen. Hay mucha delincuencia en Ecatepec. Si yo fuera de, de Férex, diría este paquete va para acá. A ver. ¿Qué tranza? Eh, eh. Oiga, señor, este, buenas tardes. Fíjese que le traigo un paquete de Férex. ¿Qué tal si nos vemos allí en el Ángel de la Independencia? Ahí se le traigo, ¿no? ¿no? <risa> sí, güey, no, no te、manches. pases. Es que, que no manches. Por el bien de los dos, güey, nos lo van, no, no van a quitar. En la número 7 de las 10 de r a s n o aunque usted no lo crea, oigan esta noticia. Los científicos lograron encontrar que los murciélagos. Respetan la sana distancia al sentirse enfermos. o y Cuando los m u r c i é a g o s ya ves que todos están pegados en la. Sí, arriba, g ü e Boca abajo, así, í n Huevones, güey.、Eh. Todo el día ahí. Ahí, anda, ahí sí, están, güey, g u e r e r o s güey, con su carilla, orejones, nariz ahí, ta, chata, güey. Ahí están ahí. Pero cuando se enferman, güey, dicen y científicamente vieron. Que el que está enfermo se aleja de los demás, güey. No, neta. Tiene su sana distancia. Y digo yo, si esos güeyes ya sabían cómo venía el pedo, ¿por qué no nos dijeron? <risa> <risa> ya sabían. v e y b a t m a n a e y Batman! <risa> ¡Eh, <Hey>, Batman! ¡Tolome! e t o l o Oye, Brody, saludos a todos los, los Dodgers fan, doy, Dodger fans Dodger que no han dormido, ¿eh? Desde ayer. <risa> eh, hoy, mañana le van a dar todo. o Deja de estar haciendo hay i n e o No, hay... no. Que dije, saludo. <coughs> Ojo, yo nunca he hecho nada contra ellos. Si yo tengo medio millón de dólares más en mi cuenta, gracias a Las Vegas.、Oh. Y gracias a que yo sabía que los Doyers iban a quedar campeones. Oye, ¿no、gracias, Doyers. Es verdad. 500 mil. Mil dólares, bro. No. Bien recibo. Bien recibo. ¿Cuál recibo? Esta. Uy.、Uh. Uh. Eh, güey, no、ah. me hagas eso, n o s somos amigos? ¿Nos、okay. ¿no somos amigos? Ok. okay. Pregúntame otra vez. No, ya no, güey. <risa> <risa> en la número 8 de las 10 de Azno, Miguel Herrera. Yo no sé por qué están las noticias, esto, pero él, él siempre lo ha dicho, güey. Que él siempre le dice a los jóvenes, como le dijo esto a Diego Reyes, le dijo a Álvarez, le ha dicho a Córdoba, a todos, que cuando ganen dinero, lo primero que hagan no es comprar un carro, güey, porque todos esos morrillos se alocan y lo primero que compran es un carro de l u j claro. Y ya le dijo a Laines, a todos, güeyes, ustedes. Vénganse en el camión, vénganse en el bus. Mucha gente, porque ve jugadores, piensa que ya son ricos, güey. Esos morros los ves en el autobús, en el metro, en el. Entonces, dice: Lo primero que les digo es: Denle dinero a su familia. Ahorren dinero, compren casas de renta para que cuando se retiren tengan su lanita y todo, no se vuelvan locos.、Okay. Y esta es parte de lo que dice el p i o Y después caeremos de la burbuja, yo siempre、sí、digo que es una burbuja el fútbol, a la realidad de la vida, donde ya vienen los sueldos normales, donde ya tú vas a ganar, si eres inteligente, lo que debes de ganar, por más que seas comentarista,、si、estés metido en, en, dentro del fútbol. Pues a lo mejor si eres técnico, que se te reduce el campo de trabajo de 550 jugadores a 18 técnicos. Y 18 técnicos, entre comillas, porque a muchos les trae. Entonces se va reduciendo más el, el campo de, trabe, de trabajo a seguir teniendo un buen sueldo, pero si no, si pusiste un buen negocio, si invertiste bien tu dinero para vivir el resto de tu vida, pues a lo mejor no en la opulencia que tenías de futbolista, pero sí en la tranquilidad de saber que pues, por u e s p lo menos voy a terminar, tengo mi negocio, invertí bien mi dinero en algunas casas, me dejan mis rentas, o ya me contrataron de comentarista y con esto, bueno, pues obviamente también gano un dinero. Reitero, vas a los sueldos de la vida real, no, no a la del deportista, y empiezas a, a ver que no es tan lo mismo, ¿no? Claro. Ahí está, entonces, esos consejo s、wow. a los jugadores, güey, les dice que pues Miguel Herrera prohíbe a jóvenes de América comprar autos de lujo, es la noticia, güey. Fíjate, los de las chivas también, güey. ¿También,、oh, les, también les, les, les prohíben eso? No, no les prohíben, digo, pero ellos también no tienen para comprar, pues, güey, son chivas. s n o Número 9 de las 10 de r a s n o Ella se llama Angélica Rivera. Y déjenme decirles que a ustedes, con todo el respeto, Angélica Rivera es un viejonón, güey. Angélica Rivera, para mí, desde que ya estaba bien morrillo, que la vi en las novelas, ahí en los pósters con octagoncito, güey, y máscara sagrada. Angélica Rivera ahí en el taller. Con era, Fernando Colunga. Sí, era un viejonón, güey. Si、sí, todavía en la dueña. Y, ay, y ay, se ay, acaba ay, de hacer una operación, ay, maestro, de la nariz. Y se hizo el, la operación que le llaman de la q u i a O la quijada. O el mentón aquí. Y se mira bien bonita, m e s t r o Ay, la mi sí, amo. Ay,、oh, sí, está, cómo sí, no. La verdad sí se ve muy hermosa, Angélica Rivera. La, la verdad es una mujer muy bonita. Ahí está, m e s t r o Muy fina. Muy finita, muy bonita. Así quedó Angélica Rivera después de la operación. Aunque primero dijeron que se había caído de unas escaleras, güey. A ese, güey. Ay, güey.、No. ¿Cómo quisiera que se cayera de las escaleras muchas? ¿Verdad? Oigan, pues、eh, eso es lo que dijo Angélica Rivera. Este, la dejaron como nueva a Angélica Rivera y el vato que anda con ella ha de decir: Mira nomás, güey, qué bien se anda poniendo mi vieja p a mí. No, compadre, ni ustedes que me están oyendo. Su vieja no se pone bonita para ustedes, güey. Se pone bonita porque quiere darle en su madre a la novia de Peña Nieto. ¡Oh! No, pueda, no va a poder, ¿verdad? Aquí eso les.、Eh, sí. sirvo.、Sí. Me sigo quedando con la otra. Ah, bueno. No, bueno. Por eso pregunto. En la número 10, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Sí, el más rico, el primero que se hizo trillonario. Ese güey ya no es billonario. Ya, ya, ya. Es trillonario. El que tiene más. Este Jeff Bezos es el dueño de Amazon, Whole Foods, este, el Washington Post,、eh, dueño de lo que es el almacenamiento. De, de informática que tiene la Casa Blanca. No, ese güey está mega, mi. El más rico del mundo. Dicen que va a comprar CNN. ¡No! Ay, ay, ay. Acuérdense que ese güey dejó a su mujer por andar con una mujer que era periodista, reportera、hey. y todo. Y yo le dijo. Mi amor, cómprame CNN. <risa> o sea, dice lo que es tener <risa> dinero, güey. O sea,、cómprame、CNN, güey, es mundial. Está CNN Europa, CNN Latinoamérica, CNN Estados Unidos. Está en todos los idiomas: chino,、eh. alemán, griego, todo. e nada. Imagínate, güey, que te d i g a tu vieja. Para que ustedes me entiendan, señora. Señor, es como cuando usted, su esposa, le dice: Mi amor, llévame a la lonchera unos tacos. <risa> <risa> lo mismo. Es lo mismo. Así con ese dinero es: Mi amor, please, cómprame CNN. <risa> <risa> Aunque dice Donald Trump que no se preocupe, que CNN ya lo compraron los demócratas hace mucho. ¡Oh! Aquí tenemos a este y a Donico n de r a y t e r o Sí, yo creo que Donico n de r a y t e r o v a g a n a votar. El podcast de Asno Echocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Asno Echocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Trodobiec、er no、a く聞いてみてくださ o Quiero e m p A r a mis amigas, como la única mujer en este programa, quiero empoderar a mis amigas y escribí algo que seguramente les va a ayudar a estar más empoderadas de lo que ya están. Esto es más como una reflexión de lo que son y de lo que deberían ser, y además es como un corrido: un corrido de que es para que lo tengan. Lo graben. Si no lo pueden grabar, lo tengan ustedes en el podcast. Ahí va a estar. En el podcast nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en iTunes, en Google Play, nos pueden encontrar en Pandora, en iHeartRadio. Ahí nos pueden encontrar en TuneIn también. Pueden encontrar el podcast del show de la, de la chocolata con todos los segmentos. Y las parodias, y las entrevistas, el chocolatazo, el doggy, lamentablemente también está ahí, muchas cosas.、Eh, como que ay, lamentablemente. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Por qué siempre contra mí? Y Luego dicen que el doggy, que no sé qué, es que me prenden la mecha. Sé, okay, sí, tú. tú ¿Te buscan este, la condición.、Encima. Cálmate tú, barrenito. Pues <risa> resultan de que aquí voy con esto que tienen que tener bien presentes. Ay, ay, ay. y g、wow. Échale ganas. s Amiga, tú eres duquesa, señora refinada, supervisora de a b ó n encargada de turno, señora locochona, luchona, Chabela Vargas, María Félix, Jenny Rivera, Paquita la del barrio, triunfante, madura, suave como gaviota, pero felina como una leona, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente, y r r e v o l u c i o n a r i a feliz e infeliz, idealista. Y soñadora como Lupita D'Alessio, en modo poderosa. Mujer va norte porque entre ser y no ser, totalmente Palacio. Fría como la caguama y peligrosa como el t o n a y a ¿Por qué no? A veces altanera, preciosa y orgullosa. Y nuestras enemigas, unas miserables salariadas. Tú muy bien, mi potra. Caballota, animalista, activista, social, vegana, pagana, con lana. Con ganas de salir adelante. Madre, padre, hermana, amiga. Sumisa, pero con ojos de chitara. Alma quebradiza, ojos de inocente, corazón guerrero. Guapa, maquillista de Liverpool y Macy's. Triunfadora en Mary Kay. Emperadora, vendedora de Herbalife. La más arreglada de las mamás de los niños del Kinder. Fría como el viento, peligrosa como el mar. Eres como una potra sin domar. Otra amada mía, pelazo, cuerpazo, rostrazo, nalgona y desnalgada también. ¡Ábranse, perras! <risa> Señora locochona de las lomas y barrios bonitos, atrévete, salte del closet, estápate. Líder diamante de Natura, reina del yoga y de pilates. Siempre fitness, nunca in fitness, porque las reinas usamos corona, las princesas diadema, las perras cadena y las gatas listón. Y aún hay más. Finísima e inalcanzable, señora de las cuatro décadas. Tomadora compulsiva de leche en vaso de cuero, succionadora de proteína natural, adicta al golden shower, bañada dos veces al día con jabón top Tres cuartos de leche humectante. Fumadora pasiva del Camel c r u s h Examiga íntima de Walter Mercado. Amante de Dios, Cleopatra, Nefertiti. Recién operada y aliviada de la, de la matriz y de la rinoplastía. Con orgullo, marca por la c e s á r e a Organizadora de TANAS. d Jubilada de LIN. Señora sentada en la cubeta a un lado del chofer. A la que le tocó el centro de mesa, la que cachó el ramo, pestañas de Ming, tesorera del fraccionamiento, amiga de la maestra de sus hijos, la, nunca que, la que nunca otorga, pero siempre calla, primera en la fila de la liconza, primera en la fila de la liconza, ¿Sí? pero también del WIC, toda inalcanzable. Arrasando con la vida, cosechando las alegrías y las desalegrías. Publicadora de frases inspiradoras en Facebook, Instagram y Twitter. Amante de las indirectas con puntería de Cupido. Siempre sexy, nunca insexy, pero jamás fácil y a la vez entregada. Zorra en la cama, pero recta ante la sociedad. Parices con forma de flama, pero al fin marcas de las andanzas triunfadoras. En mis días soy sensible, sentimental, pero loca, monstruo bipolar, pero llena de amor. Amigas, eso y más somos. Vamos adelante porque sí se puede. ¿Todavía por qué no aplaude? s ah, ah, perdón, bravo. <risa> Muy bien. m u y bien. <risa> Esto quede para las. Nuevas generaciones que quede para todo el mundo, porque esto que acabo de presentarles ahorita nos representa. Somos el bien y más que el bien, porque vamos al frente, somos rectas. Tiraremos indirectas, pero como les digo, con puntería de Cupido. ¿Cuánta basura hay aquí? Significa tira la basura, porque deberían de entenderlo eso ya de una vez por todas. Tengo hambre significa quiero ir a comer, nada de que, qué se te antoja. Ok, porque queremos que el hombre decida dónde vamos a ir a comer. Amigas, con el pecho, con la mano en el pecho, vamos para e n frente. La oportunidad que tanto esperábamos está aquí y no vamos a desaprovecharla antes de que estos monstruos tomen poder del mundo nuevamente. Porque se quemó en Chicago la fábrica, pero no se nos va a volver a quemar ni el arroz, señores. Partido Naranja, vota por ella. Nuestra c a n d i d、oh. a O sea, arruinaste todo con la política. Oh, perdón. Choco. Qué, qué bárbaro. Oye, Choco, de ver, yo no estaba en, a favor de eso, pero tampoco quise terminar algo así, ¿eh? Qué v a ni modo. Uy, no tenía que sacar. r c a b a l Choco, e s e h Bueno,、Choco. seguimos con más aquí en el show d e de la chocolata. Sigan nuestras redes sociales. Esto lo vamos a publicar en las redes sociales. En erasnoylachocolata. Así es. Erasnoylachocolata. Ahí ustedes van a poderlo、eh, escuchar y leer. También nos pueden seguir en Facebook, erasnoylachocolata. En el Twitter, erasnoylachoco. En el Instagram, erasnoylachocolata. Y también estamos. Eh, recuerden en el podcast que lo pueden encontrar donde ya les decía. Tune in, iTunes, Spotify,、eh, Google Play, la plataforma que ustedes tengan,、eh, Pandora. Ahí búsquenos porque ahí está Erasmo y la chocolate. Que llamen Choco por si quieren hacer sus、eh, chocolatazos al 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Y acuérdense que ahorita viene el chocolatazo. ¡Qué chocolatazo, maestro! Sí, y, y fíjate que este chocolatazo nos hace ver, Choco, lo que está sucediendo allá afuera y que este programa lo ha venido a, a sacar a relucir más que nadie, porque es un problema, yo creo, de, de, de, de muchos países y muchos lugares. En Estados Unidos, gente trabaja, tiene un dinerito y ya se rinde en otros lugares. Entonces, como conquistan mujeres y les terminan bajando dinero, mucho dinero. Y el chocolatazo, una prueba de eso, Choco. Todos los días aquí están. Todo el dinero que se han ahorrado, ¿eh? Bueno, los que lo han hecho y han dejado de hacer. Bueno, hay muchos que hacen el chocolatazo.、Ah. Todavía escuchan cómo los engañan y ellos siguen. O sea, aquí se hacen los valientes como diciendo, no, ya estuvo. Y terminando, le llaman rápido diciendo, mi amor, perdóname, ¿no? no? Ahorita te mando.、Pero、yo no sé para qué lo hacen. No no entiendo, pero bueno. Hágalo usted, marque al 1-8-8-7-4-26-56. Ahí está, Choco. También tengo una. Vienen las historias de terror y eso, pero tengo yo una. ¿Cómo se llama? Una sorpresa.、Uh. ¡Ay, ay, ay! Una sorpresa.、Wow. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ay, ay tengo una sorpresa, Choco, muy interesante. Muy bien, d o g g De verdad estoy bien emocionada con tu sorpresa. <risa> pero ya regresamos a Tiene Chodrán de la c h o d r Eras no hay chocolate, suena padre. Lleno de muchas risas, un desmadre. Eras no hay chocolate. エランのチョコレート、エラン e チョ s レ o ト、エラ s のチョコレート、エランのチョコレ o ト、エランのチョ s レート、エランのチョコレート、エランのチョ e レート、エランのチョ e レート、エラ s のチョコレ s ト、エランのチョコ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 ス然フォーカスでいっちゃうまい。 Gusto y lo hacemos con mucho gusto para toda la comunidad centroamericana que de verdad le ha batallado para estar acá en Estados Unidos. Obviamente, todos hemos batallado, pero ellos hay que recordar que pasan muchas fronteras para poder llegar a Estados Unidos y son gente muy especial para nosotros. Eh, Edwin, eh, guatemalteco, ¿qué nos tienes como cada jueves de Centroamérica, Edwin? Chocolata, estamos acercándonos al día de brujas, el día de muertos, el día de Halloween y también s u s celebrados. En nuestros países, en diferentes formas. Pero en El Salvador, c h o c o l a t e n o hay una mejor forma de, de celebrar un Día de Brujas más que con un susto? O sea, ¿que se, los salvadoreños están viviendo una historia de terror? Pues yo, yo me asustaría si me entero de que he sido estafado por más de 538 millones de dólares, pagando Ay, un、no、impuesto、manches. que es falso, un impuesto que no debí pagar por cinco años. Los salvadoreños han estado pagando este dinero, Chocolata. ¿Cuánto, cuánto es de. de les quitaban o cuánto.、Eh, Chocolata, hay un impuesto que, le, que lo e que l pusieron en el año 2015, es que el gobierno anterior. Que se inventaron. Se lo inventaron. Es、sí. raro. Y luego le decían que era la contribución especial para la seguridad ciudadana. Supuestamente <risa> iban a cobrar. Oye, o y pero estos políticos inventan cosas que se ven chidas, güey. Vamos a poner un 2% a los productos. Ese dinero va a ser para, la, ¿qué? para la, la seguridad ciudadana. Para la seguridad ciudadana. Ustedes van a ver un incremento de policías en las calles. Ya veo que la gente va a andar contando. Ahí a y... desde el impuesto y anda otro chota. Entonces、ah, en、eh. El Salvador pagan el 13% del IVA. Es el 13% el, el que pagan al impuesto al valor agregado de IVA. Y luego agregaron este 5%、eh, que se llama c e s c le llamaron c e s c que era la, la seguridad ciudadana. O sea, arriba del 13%. Arriba era... del 13% tenías que pagar 5% más en productos de comunicación, chocolata. Celulares,、eh, televisiones, cuando hacías tu recarga s de celular, este, cuando lo hizo pagabas el, el teléfono. o e el gobierno pasado? El gobierno pasado. Con la ayuda de, de, de la Corte Suprema y, y, por supuesto. Oye, pero. Ah, no, pero solo pasa en México. Todo el mundo es lo mismo, chocolata. Choco, todos los políticos e s lo mismo. Nada más que la gente no sabe, no está enterada. Ah, ¿en México es lo peor. Nada,、no, lo mismo, en todos lados. Era uno de los menos peores. Entonces, el presidente b u k e l e Chocolate dijo que lo iba a parar. Y este 5 de noviembre se acaba, pero. Cuando estaba a punto de acabarse este impuesto, aguanten que sale lo de la Corte Suprema diciendo:、eh, Sí, tenemos que pararlo, esto es ilegal. O sea, ¿por qué cinco años después? Pero aquí está lo que dijo Buqué, el chocolate.、No, Son l o s sinvergüenzas, la verdad. <risa> Nosotros, en el nuevo presupuesto, ya no incorporamos el CESC, no va incorporado en el nuevo presupuesto. Es decir, hay una reducción del de IVA real que paga la población en un 5% en todo lo que es tecnología y comunicación, en las computadoras, en los celulares, en l a r e c a r g a de teléfonos, en los televisores, etc. é t e Va una reducción del 5% del IVA real que paga la población, que es el 18%, y como yo prometí en campaña, el c e s c únicamente va a quedar para las empresas. Ah, las empresas sí, pues es que、ahora、esas、sí. ahí. Ah, sí.、Ah, ah, Ay, Choco, pero la gente del de Salvador no debería degüitarse por ese impuesto en los、eh, aparatos celulares y eso. ¿Cómo sí? ¿Por, ¿Por qué? qué no? Que se agüiten los güeyes que hacen el chocolatazo, son los que les mandan las d r o g s Celulares y cómo. Tienes razón, ellos son los que pagan. ¿Eh? Sí, sí. Chocolata en Guatemala. Ok, dejamos El Salvador. Ya, ahí. Muy bien por Bukele, entonces.、Eh, por sí, por la、caso. gente del de Salvador, de que ahora ya no va a pagar 18% cuando están hablando de celulares y tecnología. A ver, sí, a mí que lo que me llama la atención De que Edwin primero le、eh, tiró que,、eh, cuántas rolas y esta rola, choco de cumbia,、eh, ni、ah, siquiera parece cumbia. ¿verdad? A ver, q u e falta de respeto para la okay, gente de San Córdoba y queda poner una cumbia con una música fatal. Ahí、no hay saturado, oigan, sí, eh, todas son d r a s Todas son duras. Les voy a explicar. Quiero, quiero, este fue un homenaje al grupo Salsa Clave del Salvador. Es t a canción fue que grabada que no en los años 80, s entonces es raro y muy difícil encontrar una, una, versión, una limpia. versión limpia. Para que p a r a que. s u e n Edu, y n a s h a b l e e Y luego era un grupo que se llama Salsa Clave que trató de grabar una c u m b i así a que, bueno, o q u e van a entender? Y, y las otras 20 canciones es están igual.、Si、estuvieras hablando entre idiomas, ¿no a b e n qué estás diciendo? No, no, no. <risa>、eh, vos te respeto, e r a s no, porque al menos vos escribís canciones, pero o e s o s q u e van a saber? No s a b e n l al nosotros, que le diste vida. <risa> nosotros los de la anda andamos ahí batallando. No, oye, <risa> al que le diste vida, d o g i t a ahora te da por la espalda. Entonces, Chocolata, en Guatemala, este Halloween. Eh, esta temporada de Halloween, eh, eh, esta es una, una, una, una, una noticia muy seria. Oye, Edwin, para terminar, perdón, otra, otra vez, Oye, con lo del Salvador. O sea, imagínense ustedes, cinco años desde, desde el 2015, estuvieron cobrando, o sea, imagínense, 538 millones de dólares. Y tú dirías, ¿Eh? ah, ok, sí los cobraron, pero ve cómo están nuestras calles, la seguridad, ese dinero. Se hicieron ricos los políticos con un 2%, un por ciento que los políticos le pongan a cualquier cosa. Siempre hay dinero. Se lo embolsan y es increíble lo que sucede. Bueno, ahora sí, vámonos、oh, a ver. Hoy chocolate,、Guatemala, pero ahí está la señora que... que. está llenando el río de Honduras de, de basura. Sí, está... ¡Ey, ey, ey!、Oh, Pero ahí está la señora favorita del herano también、oh. para que le mande un saludo. Señora salvadoreña, la quiero y la amo. Jalí un día la pueda ver, pero ya no quiero decir nada porque yo sí、si、la quiero y la amo, pero aquí estoy en mi programa y este. ¡Te amo, mi amor! A las seis de la mañana, los aviones, ¿verdad? Que hasta lo despertaban a uno. Los cañonazos que sonaban antes, hoy no se han oído los cañonazos. Así que ya no me siento salvadoreña yo.、No. ¡Ah! ¡Guau!、Wow. ¡La vecita, señora! ¡Malditos cañones! Ya hicieron que la señora se, se sienta del Salvador. ¿De dónde se ha de sentir entonces? Nada más n o siente salvadoreña. Es que la culpa de los cañones. Si tú te acostumbras, Choco, cada año、hey. el cañón dice: Esto viene a reforzar mi patriotismo, yo soy de aquí. Y un día no lo soy y dices: Ya no, ni m á s ya no siento nada. Pero es buena pregunta, entonces, ¿de dónde es ahora? Vamos a c o n t a r Ahora sujetas de pescado muerto. A ver, vamos. c h o c o l a t a en Guatemala, Guatemala en esa t temporada de Halloween、eh, están preocupados por los gatos blancos y los gatos negros. Así que las dependencias de adopción de animales ya no, es, ya no darán en adopción este tipo de felinos en esta temporada. ¿Por qué? Porque se dice que esos animalitos son usados como sacrificios de ofrenda, a chocolate. O sea, hay lugares、ah, donde puedes ir a adoptar un, un gatito y eso, y en este tiempo es donde más van y agarran a los gatos negros. De, de, sí, c h o c o l Y, ¿Y luego、blancos? aparecen, y los blancos también. Y luego te digo que es lo peor, chocolate, de que no solo los van a adoptar, se los roban. Y aquí está una, una persona que, que está explicando lo que pasó el año pasado y por qué ahora los están protegiendo, chocolate. Qué barbaridad. En Guatemala. En Guatemala robándose los gatos negros y los blancos. Blancos. No, ahí están los, los, los madre choco. ¿Los madre? ¿Cómo a sí? sí. Es una raza de gato. Sí.、Oh, í、sí, c gato madre. Oye, s a m La celebración de Halloween del año pasado, nosotros tuvimos muy mala experiencia porque dos、eh, gatos que teníamos precisamente de color negro pues, desapare de desaparecieron, ¿verdad? Los buscamos y estuvimos dando información para que nos, lo, nos dieran datos de ellos, si los miraban o si los habían encontrado en las calles, pero nadie nos supo dar ninguna, ninguna información. Sí, que traten la manera de tenerlos dentro. Señores, Ay, ver, no, esto todavía no termina,、aquí、tengo que pararlo aquí. Oye, se tienen que encontrar esos gatos. No pueden andar esos gatos ahí. ¿Qué ¿Para、eso? qué los van a usar ahorita en estos tiempos, señores? Hagamos una búsqueda, un Goldfound Me, porque esos gatos no pueden andar ahí con su colita parada o tal vez ya deben de estar. Estoy contigo, chocolata. Y también se perdieron los gatos rojos y los gatos azules, también c h o c o d e B9,? Sí, de los carros, pero estaban muy pesados, entonces dijeron, no, esos no. e s c u c h a m o s de nuevo, sí, La celebración de Halloween del año pasado, nosotros tuvimos muy mala experiencia porque、eh, dos gatos que teníamos precisamente de color negro pues desapare de desaparecieron, ¿verdad? Los buscamos y estuvimos dando información para que nos, lo, nos dieran datos de ellos, si los m i r a b a n o s i los habían encontrado en las calles, pero nadie nos pudo dar ninguna, ninguna información. Sí, que traten a manera de tenerlos dentro y, y de tener cuidados extremos, ¿verdad? Porque nosotros, como rescatistas o como animalistas, hemos llegado a la conclusión de que en estas temporadas nosotros no podemos dar en adopción ni cachorritos de gatos ni cachorritos de, de perros, sean de color blanco o sean de color negro, ¿verdad? Ah, no, no puede ser. Choco, una、Increíble. muy mala por, noticia. Por ese animalito. s Y para despedirme, Chocolata, este, ¿cómo i n v i t a s vos a la gente a que vote, Garbanzo? Vayan a votar. A votar!、Eh, Diablito, ¿cómo i n v i t a s vos a la gente para que vaya a votar? Salgan a votar. Luis. Vengan a votar. ¡Más votos! Chocolata, quiero decirte de que los latinos, los hispanos, contamos tanto que somos el 13% de la. De la población que va a votar, 13% vamos a votar, más de 32 millones de votos que cuentan. No importa por quién voten, hagámonos representar y yo se los digo de esta forma, Chocolate. Vota, este es el momento para hacer más grande nuestro movimiento. Así que vota, somos minoría, pero estamos creciendo día con día. Vota, haz la diferencia para que los candidatos sientan tu presencia. Vota, desde casa por correo o en persona cual sea tu preferencia. Vota, vota. Este mensaje es de Erasmo y la chocolata. Vota. Que chido、ah, me、bueno. llegó, güey. Como quería llorar, c h o c o l e t e Sí, es que yo no puedo votar. Ah, ah, ay, ay, pobrecito. Entonces salí a protestar y luego me andan diciendo a mí disturbios. O sea, los que no podemos votar, ¿tenemos otras formas de representación? Sí, ¿por qué le dicen disturbios? El ranchero, sí, el ranchero chido ranchero fue chido. el que lo, lo, sí, sí, me las va a p a g a r Ahora,、parar. pues tú, Edwin. Es Edwin.、Usted? era Más vale que ganen porque luego estos, cuando no ganan, salen pues a la calle a, a, a hacer disturbios. ¡Gah! Pare de decirme así, señor. Edu, en el día que tú te tomes un pajarete, ya encargado de la chiva, ya la chocolate que t e n é s para que、oh. te la tomas. <risa> ¿De la quién? Choco, le pusieron una chiva allí, o donde e r a s n o anda en Santa María, le pusieron una chiva a la chocolate, Choco. Y anda mandando el video por todos lados. Muy bien, e r a s n o toma este sobre. Oh. Oh. oh. oh. ¿Qué es eso. Esa es una, una demanda. Oh, oh, oh. Eres un imbécil, a h o r a resulta que a los animales le andan poniendo chocolate. <risa> es una chiva, tú le vas a las chivas, choco. No seas mensa, es oh, tu... oh. Oh, <risa> Ahí está tu mensa, vamos. Ahí está tu mensa. Gay、er no、dance a aunque last was a all at and llلani larosa cada cherry you you reduce were writers were love then czego de xe e odino not know show shot đivoool v escucho el の h o コ más chido Es el podcast que estás escuchando, ¿Qué? el show. de e r a n un chocolate, el podcast de El c h o c o l a t o Todas las tardes. Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy en la encuesta le hago la pregunta. o i g a muy bien, usted la pregunta. ¿Cree usted que esos niños que juegan fútbol rápido, juegan fútbol rápido porque sus mamás les dicen, ya métete? ¡Ja, <risa> <risa> y bueno, hoy nos vamos con nuestros reporteros. Pero primero nos vamos con Erasmo. Erasmo, buenas tardes, ¡Au! Joaquín. Muy buenas tardes. Es un placer anunciarte que justo a mi espalda podemos ver la joyería, Joaquín, donde una mujer acribilló a balazos a su esposo. Así es, Joaquín, todo empezó cuando en la joyería se encontraba el esposo con la esposa y este le puso en su mano. Una pulsera de diamantes. Ella, muy emocionada, dijo: ¡Wow! ¡Qué bonita! Y él le dijo: ¿Te gustó? Dijo: Ella me encantó. Dijo: Él muy bien. Bueno, pues mañana volvemos a venir para que te la vuelvas a poner. La mujer <risa> acabó con su vida. r e g r e s o al estudio. Y bueno, ahora nos v a m o s con Luis. Luis, buenas tardes. Hola,、oh, mi querido t a h、oh. o l a mi querido teacher. Doriga, le saluda Luis Anderson Cooper. Fíjese que en mi reporte, en la noche de brujas,、ay. un niño le preguntó a su padre que si había fantasmas en la casa. El padre le preguntó que quién le había dicho eso. El hijo le responde que la sirvienta. En eso el padre le dice: Agarra tus cosas que nos largamos de aquí porque en esta casa no hay sirvienta. a hasta, hasta aquí mi reporte. Y、eh, bueno, de Luis nos vamos con el Diablito Diablito. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Reportanos desde la ciudad de Huescovina, donde sigo en espera del señor. Que vende lotes en la esquina de la s u s a y Workmen. Mientras tanto, teacher, muy preocupado, llega un hombre al hospital con su bebé en brazos y le dijo: Doctor, mi hijo tiene ya seis meses y no ha abierto los ojos. El doctor, después de examinar, le dijo: El que debe abrir los ojos es usted, porque este bebé es chino. Hasta aquí、oh. m i r e p o r t e y a Vito Gourmet te mola. y bueno, después de esa infidelidad, nos vamos nuevamente con Erasno, Erasno. Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Después de la joyería, hoy estoy frente aquí, afuera de un restaurante donde una familia estaba ordenando para llevar Joaquín. Y la mamá estaba embarazada, tocándose el vientre justo afuera de este restaurante. Le preguntó el niño a su mamá, que estaba embarazada, el niño de exactamente cinco años. Le dijo, mamá, ¿estás embarazada? Y ella dijo, ¿sí? ¿Qué quieres para Navidad? ¿Que sea un hermanito o una hermanita? Preguntó la madre. A lo que el niño dijo, ¿no se podrá que en vez de que salga un niño o una niña, salga una bicicleta? <risa> bueno, la mamá lo d o en adopción, Joaquín. Regreso al estudio. Muy bien, y ahora nos vamos con Edwin. Pero antes de irnos con Edwin, déjeme decirle a usted que un hombre falleció por fumar. Lo muy, lo muy raro es de que falleció por fumar solamente un cigarro. ¿Cómo fue? Estaba fumando en la gasolinera. Ahí fue donde explotó. Edwin, adelante. Teacher Doriga, a mí se me hace que en esta temporada me embrujaron para que no a d e l g a c e Bueno, una mujer llegó con un psicólogo a quejarse de su esposo. El doctor le dijo que lo que necesitaba su esposo era descanso absoluto, completa paz. Relajación absoluta. Agregó que tenía unas pastillas que eran para que durmiera doce horas seguidas. La mujer preguntó cómo podía darle las pastillas y el doctor dijo que las pastillas eran para ella. Hasta aquí mi reporte. Y bueno, ahora nos vamos con la Choco. Choco, muy buenas tardes. ¡Hola! a w o l a ¡Hola! ¡Hola! ¡Choco!、Si、Permítame, me,、no? me agacho un poquito porque. e m e voy a acomodar el tacón. Bueno, para los que Mira, no me están viendo, tengo、ah. un vestido blanco,、oh, totalmente blanco, escotado. Oh, oh. Y bueno, tengo obviamente mis tacones blancos también. High Heels Baby. Muy bien, bueno, pues resultan, Joaquín. Que en las altas, en la temperatura, podemos ver aquí un frente frío, el cual nos está dando, pues obviamente, mucho frío, ¿verdad? a y que t m a e t e n e m o s que las temperaturas el día de hoy están、eh, parcialmente nublado, en algunos lugares, en otros no, y en algunos <risa> hará mucho, pero mucho calor, y en otros hará mucho frío, dependiendo de dónde está、ah, usted.、Wow, pues, pues, ¡Qué bárbara! Vemos también que de este lado tenemos los vientos aproximadamente a 30 millas por hora. Obviamente, si usted quiere que vaya más rápido, usted nada más le acelera su coche y genera un impulso, el viento en su alrededor. Pero bien, en otras cosas, Joaquín, pues déjame decirte que esto llega gracias a mis amigos de Fashinova. Hoy nomás, hoy es Amá. ¿Se vale? Donde tenía este vestido y solamente si usted, si solamente usted, amiga, si me está viendo. a ustedes, hombres, para que le regalen a su novia, a su esposa.、No、Puede, así, o、Joaquín. a O al amante también, ya lo saben. De hecho, yo fui amante de un ruso, Joaquín, pero esa es otra historia. <risa> <risa> y bien, bueno, recuerden que pueden entrar a mi Instagram, donde me pueden seguir como LatinaCaliente534. Recuerden, ahí pueden ver mi foto y acabo de postear ahorita. En mis historias, en mis stories, pero obviamente le borré ahí mi cara y obviamente el vestido que traigo para que usted lo vea ya en mi feed, en mis historias de, de, mi, de mi página. Y bueno, solamente queda decir por último que lo puse y le puse. ¡New, new Post! post. ¡Chao! ¡Ay!、Uy. Oye, qué bueno que ya terminamos la transmisión. Y sí está muy buena. La verdad está muy buena. Sí, sí s Nomás e s t como que se、sí. le ven los buenos. ¿sí? Pero sí. se le ve un bulto, ¿no? Esas son las que se agachó. l o s estoy escuchando. ¡Ay! y a e s y ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! y e y ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! y a、triunfar. a y ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! y a a y ¡Ay! ¡Ay! y a a y ¡Ay! ¡Ay! y a a y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 エリカ・ス a ティー・オペー・ケラ・ミリ・ア・チョコ・ラタ。エリカ・スティー・オペー・ア・カッカ・スティー・オペー・エリカ・ステ a r オペー・エリカ・スティー・オペー・エリカ・スティー・オペー・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ o ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ e ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ e l ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア bien, Choco. No te, va, no te vayas a tardar. Pero si vienes mañana está mejor. Oiga, este, tenemos a Eric Garcetti, el mero mero de Los Ángeles. Garcetti, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Erasno, Choco. ¿Cómo están? Bien chido. Oiga, Garcetti, pues、eh, nosotros. Estábamos encerrados, hicimos el show desde la casa de la Choco allá en Beverly Hills, como por unos、eh, casi siete meses, y luego lo veíamos en la tarde, todos los días dando el mensaje del coronavirus, las ayudas para gente sin, sin documentos. Siempre un alcalde que está con nuestra comunidad, y pues ya, ya va saliendo lo del coronavirus, o cómo va eso? Está bien,、uh, es un, una tragedia este año, pero. Hay mucha, mucha fuerza, mucha fortaleza en nuestra comunidad también. Y gracias a la generosidad de la comunidad, y yo soy de esta comunidad, yo soy mexicano-americano, el nieto de inmigrantes, es importante luchar por todos los derechos y la salud de toda la gente. Y aquí en Los Ángeles, los números son buenos, los niveles de infección son muy bajos, pero es un riesgo cada día. Y nosotros teman, tenemos el poder. Uh, para responder a esta crisis, a este virus, a ayudar a nuestros vecinos y continuaremos a proteger a los inmigrantes y a toda la gente en mi ciudad y en este país. Oye, hablando de gente, de latinos triunfando y de paisanos haciéndola bien acá, usted es uno, pero ahí estuvo Julio Urias con los Dodgers, ¿no? ¡Qué sí, campeones! Nuestro <ríe> equipo, dos campeones, los Lakers, los Dodgers, es increíble y los Dodgers son parte. De la fábrica de esta ciudad y por muchas generaciones de inmigrantes, los Dorios y con mexicanos en el equipo、uh, este año, uh, como uh, Urias y González, es, un, es los, uh, uh, una r e f l e j c ó n de la cara de la diversidad en Los Ángeles y en los Estados Unidos. Pero tengo mucho orgullo de mis equipos y、uh, un poquito de luz durante estos、uh, días oscuros. Oye, Los colores amarillo y azul lo tienen también los Los Dodgers. tienen a z u Los、sí. l Lakers tienen ahí amarillo, como los Rams. Y los Rams van invictos aquí también. Imagínense los Rams siendo campeones del Super Bowl. Ay, ay, ay. tres, los tres. Tres、Uy. campeones. Esta es una ciudad de campeones ahora, pero es mi sueño. Porque estos son mis tres、eh, equipos fav favoritos. Y luego los Kings también están ahí. Sí, sí. go Kings, go. Al, al, al, al, al principio de mi tiempo como alcalde, los Kings ganó el Stanley Cup, fue increíble. Los Ángeles, y, y los Ángeles es un, una ciudad de deportes y en、um, 2028, por supuesto,、uh, tendremos los, los Juegos Olímpicos、uh, y toda la gente del mundo estará aquí. Yo voy a vender hack dogs ahí afuera. Va a ser hack dogs, hack dogs. Ahí va a ahí estar. Ahí afuera mucha del s o f i s t e r i o Oiga,、eh, pues mucha gente、eh, no sabe que pueden votar y tienen, que, tienen、eh, que votar porque usted sabe que entre más votemos, ustedes van a ver que los latinos están votando y tenemos poder, Garcetti. Sí, claro. Este es nuestro año. Este es nuestro tiempo. Y este, esta elección es la elección más crítica en la historia de nuestras vidas. Específicamente con un presidente lleno de, de caos, de división, de odio, necesitamos cambiar la Casa Blanca con paz, unidad, respeto para nuestra comunidad. Y desde el principio de su campaña, Donald Trump ha insultado nuestra comunidad, nuestra cultura, nuestra gente. Y necesitamos a, a enviar un mensaje muy poderoso, no solamente a Donald Trump, p e r o a los Estados Unidos, de nuestro poder. Y you know, el mensaje durante esta crisis, por ejemplo, usando las coberturas faciales, e r a s m o ha usado un, una mascarilla durante años.、Yo、y puede、siempre. trabajar con Joe Biden para conseguir mascarillas para todos los Estados Unidos. De, de luchador. Oiga, y, y, y es algo que, digo, Donald Trump de repente no usa mascarilla, no a, las, a, la, a la distancia. Pasó lo de allá de cuando un, un, un, un hombre balea a personas, nunca le dijo que era malo, dijo que,、oh, que lo estaban atacando.、Eh, y luego la, la supremacía blanca, también todo eso se ha, ha crecido, ¿no? Con esto de, de cómo él habla. No, es, es una distracción, pero también、uh, la gente de este país está n muriendo. アンプリモデミファミリー、アンミミミロスデミスラミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミ La diferencia está en nuestras manos ahora y la importancia es c r í t i c a Y también Choco puede concentrarse en los tramposos en su casa en lugar de en la Casa Blanca. No, no lo diga porque nosotros ahí somos los que hacemos tr tranzas a veces. <risa> Oye, Gar Garcetti. Nos oyen, yo creo, ahorita unos 5, gracias a Dios, 5 millones de personas, 6, 7 millones de personas nos están oyendo ahorita en todo Estados Unidos. Y sabemos que en todos los lugares es diferente para votar, en unos、uh -huh. lugares de una forma u otra. Pero en Los Ángeles, por ejemplo, ¿hasta cuándo、eh, se puede votar? Y si no estoy registrado, ¿todavía me puedo registrar? Sí, no, no, no puedo registrar ahora, pero uh, vaya uh, voy a votar. Voy a votar.com、um, para conocer todas las opciones de, de, de votación en tu comunidad e información sobre dónde y cuándo votar. Y una vez que sepas cómo va a votar, asegúrate que tus amigos y familiares también tengan un plan de votación. Um, y la elección ya empezó en Los Ángeles y otros estados. Ahorita hace tu plan para votar y no esperes hasta la última hora. Voy a votar.com.、Eh, y de repente también lo que hemos nosotros de, dicho, eh, eh, Eric Garcetti, es de que la gente a veces nomás está pensando en Donald Trump y, y Biden. Donald Trump y Biden. Biden, Donald Trump. Pero también hay muchas cosas por qué votar en cada comunidad, ¿no? Exactamente. Y hay, hay un contraste distinto entre estas dos personas. No hay dos opciones. Solamente para mí, como el cojefe de campaña de Joe Biden, hay una opción. Joe Biden y k a m a l a h a r r i s nuestra、uh, senadora, aquí una hija de, de dos inmigrantes,、uh, los dos tienen el corazón y la experiencia que necesitan, que necesitamos. Y desafortunadamente, el ocupante del Casablanca no tiene corazón. Y no tiene la experiencia.、Sí. Y los resultados son con、uh, los fallecieron en nuestras comunidades, la economía peor, más peor de siete siglos, siete décadas,、uh, discúlpame, pero es un, una oportunidad finalmente a tener nuestro lu lugar a la mesa, no solamente en la Casa Blanca, p e r o en todas partes del gobierno. Voto no solamente por el presidente, pero los Uh, medidas locales, las personas estatales,、uh, este es un reflejo de nuestro poder. Oiga, por último, en Los Ángeles hay de repente、eh, gente que, que vive en las calles, en algunos lugares.、Sí. ¿Hay algunas propuestas que hay de eso y lo están platicando? Que ¿Algo que para hacer para votar en estos días o no? Sí, y toda la gente tiene la responsabilidad y el derecho para votar. Tenemos la oportunidad por personas sin hogares a votar en nuestros centros de votación. Um, y también toda la gente en sus uh,、um, uh, post boxes、uh, pueden recibir、uh, su información y uh, uh, su alerta también. So, toda la gente tiene la oportunidad y、uh, Joe Biden、um, piensa que todos los votos、uh, merecen nuestro respeto.、Uh, Donald Trump no quieren a, a ver. Los votos de nuestra comunidad. Y este es un gran contraste también. Pero nosotros vamos a ganar con la actividad y el activismo de nuestra comunidad. Oye, y luego dijo, dijo Donald Trump: ¿Tú le dice, tú vas a respetar si pierdes? Dijo: Well, well, we'll see. Well, we'll, we'll see. Well, we'll be quickly. Pero, o sea, ya está, ya está diciendo que. Y, y, y, y a Biden le dijeron: Biden, si ganas tú, ¿qué vas a decirle a la gente que no votó por ti? Y ya dijo él: Pues que. Voy a gobernar para todos, para los que votaron por mí, los que no votaron por mí, y ahí se ve la diferencia. Sí, luego, luego. Es, es importante no solamente a votar, pero quién.、Eh, y en este caso, por Joe Biden, en mi opinión. Muy bien, además estoy enojado porque.、Bueno. Bravo, bravo, bravo. Fue así, fue así. Él es、eh, Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, gracias.、Eh, gracias, Erasto. Amor a, a usted y Choco y Doggy y todo el equipo, gracias. Gracias, ya regresamos. Ahí estamos en el show más chido de la tarde. e v o l v e m o s Me voy a disfrazar de, de bueno este Halloween. eres muy malo, Brody. シャオでラス a 爽やか o シャオでラ e の爽や o に、シャオでラスの爽やかに、シャオでラスの爽やかに、シャオでラスの爽やかに、シャオでラスの爽やかに、シャオでラスの爽やかに、シャオでラ n の爽やかに、シャオでラスの爽やかに、シャオでラスの爽やかに、シャオで e スの爽 a か a シ a オでラスの爽やかに、シ c オでラスの爽やか más chido Es el podcast que estás escuchando, el show de Razo y Chocolate, el podcast de e l c h o b a n c h i t o todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Razo y la Chocolate no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. El, ¡El Chocolatazo. chocolatazo. <risa> Bueno, nos vamos con el chocolatazo al Salvador y tenemos a Amado. Tú, Amado, le vas a hacer el chocolatazo a Estela. Ella es 32 años menor que tú. Qué gusto saludarle, qué honor y qué privilegio me da escucharle por su bello programa. Le felicito. Yo le admiro profundamente, le admiro muchísimo por su inteligencia y como mujer también por su belleza de mujer. Choco. Gracias, Amado. Qué amable. Oye, le vamos a hacer el chocolatazo a Estela con la que tiene cinco años de novios, ¿no? Te agradezco mucho que me haga ese. Es el favor de, de probar a ver si realmente es cierto lo de esta mujer para tu n m i g a A ver, amado, el chocolatazo es para Estela. Tienen 5 años de novios y es 32 años menor que tú. ¿Dónde la conociste? La conocí a h í con mi hermana que tenía una maquila y ella era la jefa del personal. La maquila era de tu hermana y Estela trabajaba para tu hermana y a h í la conociste. Sí, sí, sí señorita, a h í pisamente r e c en la maquila de ella. Te la hiciste novia, ya tiene una relación de 5 años y le mandas dinero. Todo mando dinero, de esta. Y quiere ahora 4 mil dólares. ¿Ella quiere que le mandes 4 mil dólares? Sí. 4 mil dólares son más de 84 mil pesos, o sea, mucho dinero. Bastante. A ver, 32 años menor que tú y te pide 4 mil dólares, ¿para qué los quiere? Para, para cubrir los gastos de la casa que está atrasado, pero se me hace mucho dinero. Claro, es mucho dinero, pero ¿ella te ama a ti? No creo que yo sea el amor de ella, porque es una mujer muy, con un c u e r p o muy bonito y muy amativa. O sea, tú la ves muy bonita, muy hermosa y muy joven como para que. Que te ame a ti. Exactamente, sí. ¿Y si eso ya lo sabes, por qué tiene s cinco años ya de relación y le sigues mandando dinero? Pues porque, por la distancia, porque yo estuve el tiempo que estuve allá, siempre nos veíamos y salíamos a la r u z Libertad y pasábamos la noche juntos. O sea, por lo que vivieron un tiempo juntos en El Salvador, porque tú estás en Estados Unidos, ella está en El Salvador. Amado, ¿y nunca le has preguntado a Estela, oye, tengo 74 años, ¿por qué te fijaste en mí? Sí, pues yo una vez le dije, ¿qué es lo que tú ves en mí? Porque y s o de edad. Me dice: Yo veo en una seguridad económica como mujer. Me dijo bien claro. Ah, o sea que no es secreto, ella te quiere por tu dinero. Sí, me d i o u n a seguridad y que has vivido muchos años y has tenido mujeres y no creo que vayas a buscar otra mujer como yo, t e vas a encontrarte otra. Ella diciendo contigo por tu dinero, pero no voy a andar con otro, te voy a hacer fiel. Además, tú no creo que me cambies a mí por otra.、Y、lo dudo y no lo creo, estoy con esa inquietud. Bueno, pues le va a llamar el lobo a Estela, que tiene 42 años, y vamos a ver qué pasa, amado. Ya valió. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con la señorita Estela? Sí, con ella habla, disculpe, ¿y o con quién hablo? Discúlpame tú a mí, Estela. Bueno, te llamo de una compañía de chocolates.、Eh, tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas, Estela. No sé si tienes a alguien especial, le hacemos llegar estos chocolates totalmente gratis, es solo una promoción. ¿Tienes a alguien a quien te gustaría que se los hagamos llegar de tu parte? Sí. Pues No, dice que no, no tengo a nadie especial. Oh no. De verdad, Estela, no tienes a nadie especial. No, no, la verdad no estoy sola. De verdad, Estela, y con esa voz tan bonita que tienes. Así es, mejor sola y no mal acompañado. Me gusta esa frase, Estela. Mejor solo que mal acompañado, eso quiere decir que estás o l i t a、uh, Sí, claro, sí es. La verdad que cuando a uno no le ha ido bien en la vida y pues las cosas le han salido mal, pues ¿para qué uno sigue dándose la oportunidad? Mejor estar solo y no mal acompañado. Oye, pero qué lástima que te hayan fallado. Se escucha que eres una buena mujer y además tienes una voz muy hermosa. Así es la vida, ¿verdad?、Uh. Y con las p i n c h s de la vida no vamos a, a ponerlos, ¿verdad? Claro, además eres muy madura y eres muy inteligente. Sí. La verdad, d q u e se tiene que hacer? Uno no puede tener a la persona a t a d o al lado de uno cuando la persona se p o r t a mal, ¿verdad? Así es que no, m e j o r estar solito, que mal acompañado, menos complicaciones. oh n o Pues qué bueno que estés solita y no tengas a nadie. No, pues claro, o sea, la verdad, una persona así no sirve de nada tenerla al lado de uno. Tienes razón, para empezar, si te tuviera a un lado mío, te llenaría de chocolates. <risa> no, pero chocolates no hace todo en la vida. De acuerdo, pero. ¿Pero Si、sí、te gustan los chocolates, No,、ah, no, eso sí. te digo que si te tengo a mi lado, te voy a dar muchos. Así es, así me toca. Oh, no, un chocolatito al tiempo, claro, despacito, un chocolatito a la vez. p Porque e he r o cómo? s Dicen o que saben más rico los chocolates cuando te los dan en tu boquita. Bueno, eso no lo podría decir porque、no、lo, nunca, lo he, nunca lo he hecho. Nunca te han dado chocolatito en tu boca. Sí, no, eso sí, nunca. Ojalá que sea el primero de tener la oportunidad de hacerlo. hacerlo. Sí, Estela, ¿y siempre eres así de amable, hermosa? No, lo、no, único que me gusta s e r amable con la persona que es amable conmigo, pero si ya me faltan el respeto, pues si vuelvo a contestar una llamada mejor, ¿verdad? Porque en la vida es bonito tener amigos. Muy bien, pues a mí me gustaría ser tu amigo y tal vez algo más conocerte, pero no sé si de verdad tengas a alguien o no. La verdad, pues yo sí, solita. Pues qué rico que estés solita y ojalá y nos podamos conocer más, ¿no? Así es, correcto. Pero de verdad no tienes a nadie no quiero enamorarme de ti y después que. Tengas a alguien o algo así. No, no, no tengo a nadie. Gracias a Dios solo tengo a, a mi Cristo. Oh no. Perfecto, Estela. Entonces así nos podemos conocer. Te marco más noche y platicamos. Bueno, está bien, no hay problema. Cuídate, oiga. b e n d i c i o s Estela, te pregunté muchas veces que si tienes a alguien y dijiste que no, pero en la línea tengo a tu novio amado. Ahí está Choco. Estela, Amado quiso que hiciéramos esta llamada y escuchó todo. Adelante, Amado. Ah, bueno, a ver, es、si、vamos usted, a hablar. Estela dice que está solita, que mejor sola que mal acompañada, que no tiene a nadie y que quiere conocer al lobo. O sea que para ti no es nadie, Amado, Estela. Como no, él、no, es una persona muy especial en mi vida. ¡Ey! Sí, está bien, Estela. No, no. Hola. Está bien, yo、no、creo que era algo crucial para ti, pero, sí, pero. Hola, don amado. Pues no sé, estaba haciendo un chocolatazo que se hace aquí, tal vez fue inapropiado porque quería saber. ¿Hasta qué punto significó para ti, e Carlos? Pero no parece que significó mucho para ti, ya. ¿eh? Oh, no. No, pues yo a usted, yo al Señor le he sido bien honesta y cuando me habló de usted, él me estaba preguntando de una persona en especial. Y yo no tengo aquí a nadie en especial, solamente lo tengo a usted, que es muy diferente. Como me dijo él cuando me dijo, Amado no significa nada. a l í sí le dije, él es una persona muy especial en mi vida. Pero él estaba hablando de, de estar、mm -hmm. aquí en mi casa, me imagino yo, ¿sí o no? Bueno, Estela, no tienes que acomodarle. Amado y todos aquí escuchamos la llamada. Bueno, bueno, disculpe, señor, pero si usted ha visto, yo creo que a usted en ningún momento le he faltado el respeto, yo, ¿verdad? Yo, o Ni yo a ti, Estela. Bueno, Estela, a quien parece que le faltaste el respeto fue Amado, al cual dice él que le pediste cuatro mil dólares y él, pues, dudaba de ti por eso hizo esta llamada. Yo cuatro mil dólares. s Es un señor de 74 años, tú tienes solo 42, él es 32 años mayor que tú y dice él que tú andas con él porque tiene dinero. Yo le estoy pidiendo a él 4 mil dólares. Justo lo que nos dijo Amado, ¿verdad, Amado? Pídeme, páseme. Sí, para p a g a r e Páseme, don Amado, por favor. Aquí estoy, Estela. Hola, ¿qué pasa, don Amado? ¿Y usted por qué me está haciendo esto a mí? No, nada, ahora sí e s t á comprobé de tu fidelidad y de s t e l a Usted mejor que nadie me conoce a mí. Y yo soy una mujer que yo no me doy ni a bromear con nadie. Usted mejor que nadie lo sabe y, si, y me ha conocido mejor que nadie. Entonces, yo cuando una persona、pues、sí, me habla así, yo s o y portante con la persona porque no lo conozco y porque yo voy a estarle dando su información de mi vida. Dígame usted. Tú me dijiste que no tenías a nadie especial que te podía llamar y que nos podíamos conocer. Este chocolatazo tiene un final inesperado. Mañana, la segunda parte de este chocolatazo. Aquí un adelanto. Usted es hombre, don Amador, y usted tiene que t o c á r s e l o peor un mexicano. ¿Ah? Dígamelo usted. Dígaselo ahí enfrente al Señor, lo que está diciendo el Señor, r e p í t a m e quiero escucharlo yo. Sí, es cierto, pues tú me dijiste que estaba atrasado con los cuatro mil dólares, estaba buscando la manera de ayudarte. Lo que yo a usted hemos hablado siempre, e eso es lo que nosotros hemos llegado a acuerdo, don Amado? ¿Qué es lo que hemos llegado a siempre? Acuerdo de que usted siempre me va a ayudar a mí, ¿verdad? Y usted, por andar en ese servicio de esa mujer que usted ya ha estado mandando esos miles y miles de dinero, usted no me ha estado ayudando a mí.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 Resortín de la resortera, aquí de donde usted quiera, porque acabo de resucitar. En estos días voy a asustarlos. ¡Ay, babachita!、No、¡Ey, c h á l m a t e Porque no, ya、no, quiere v e q u i l a a cosa! i s si me、pie? espantaste, ¿eh? Bueno, tú, garbanzo, te asustas con una cúcara. El garbanzo, aunque ustedes no lo crean. Ve una cucaracha o ve una rata y brinca. O sea, a qué onda con eso? Es que vuelan. La, esas cucarachas voladoras s、sí, i pasan a cualquiera. No, no. Si, nos va, si nos vamos por masa, masa corporal en este programa, el más grande, el más ancho, es el garbanzo y el más miedoso. O sea, ni siquiera Edwin, que es un verdadero gigante. ¿eh? Choco, me da miedo la rata. Sí, yo sé. Pero b u e muy bien. A ver, vamos a postear en las redes sociales, Luis. Y para ustedes, ¿cuáles son las películas favoritas mías de terror? ¿Ok? Recuerden, son mis películas que a mí me gustan. O sea, son las que a mí me gustan. Si a ustedes les gustan otras, qué padre. Ustedes pueden postear, escríbanos cuáles son sus favoritas, ¿verdad? Para que ustedes, obviamente, digan, a mí me gusta esta o loco. No empiecen de nacos con qué. e s a Película, no sirve. Yo no la grabé, yo no la filmé, ¿ok? <risa> Van a pedir permiso a ver si pueden. Sí, o sea, ¿qué onda con la negatividad? O sea, ustedes digan, ¡oy qué padre, Choco! Pues mis favoritas son estas, ¿no? O sea, ahí lo vamos a postear en las redes sociales. s d o n d e nos pueden seguir, Luis? En Instagram y Facebook como ErasnoylaChocolata y en Twitter como ErasnoylaChoco y también tenemos canal de YouTube, Choco. Muy bien, así que ustedes、eh, manden buena vibra y ahí escríbanos cuáles son las películas que a usted le gustan y le llama la atención. Yo les voy a dar mis, mis cinco películas. No, tú tienes tus cinco películas de terror. Simón Choco, que para que las e s más, si está chido, si no las han visto, pues las pueden apuntar y luego ustedes ya este, las ven. Y si ya las vieron, está muy chido que las vuelvan a ver porque de repente hay muchos niños o algo que no las han visto. Y es muy bonito esa escena, Choco, de ver al esposo y la esposa, cuando el esposo le dice. Vengan, hijos, vamos a ver la película. Esta del d e Freddy Cougar. Y, y es muy bonito ver a la mujer de. ¡No le pongas esas películas porque no duermen! ¡Como tú no batallas con ellos! <risa> ¡Qué raro, qué raro! ¡Como tú no batallas con ellos! ¿Por qué le pones esa película? ¡Es que se ríe! Déjalo, esos ahorita les gusta. <risa> y los niños, güey, sí, mami, vamos a hacer Sleepover. e n t o n c e s señores y señoras, tenemos esa situación choco. Porque las mujeres somos más conscientes. Ustedes. Déjalo que, ay, ay, que ay, vean. Sí, ¡Ay, ay que sí!、No, ¡Cañe! ¡Ay! ¡Ay! Bien, bueno, tenemos, con... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡A! ¡Ay! ¡A! ¡A! ¡Ay! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡ La primera película que yo le s recomiendo q u es e una de mis favoritas y se llama. En inglés se llama Cheaper.、Eh, bueno, se llama、eh, Jeepers Creepers. Es una película que seguramente es la película. Oh my god, que más miedo me ha dado en toda mi vida. No manches. ¿De verdad? En, espa en español se llama El regreso del demonio. o、no, no. Y es una película que me da mucho miedo porque es un, supuestamente un monstruo. Que vuelve a la vida cada ciertos años y parece como si fuera un espantapájaros que toma vida y entonces se come a, a la gente. Está muy, muy, muy tremendo. Oye, Choco, esta película salió en el 2001. Claro, y la verdad, ya han salido como unas cuantas versiones de ella y se llama El regreso del demonio o j h e p e r Spring. Esa es la que abre el autobús de escolar, ¿no? Es la número 2, güey. Esa es la d o、ah. Sí, s la número dos donde abre el autobús. Está, pero la otra que le s recomiendo y es que es un clásico Halloween. Ah, no, no, ese, güey. No.、Ah, ese, oye, está loco eso. Oye, loco. Choco, esto de Halloween viene siendo uno de los disfraces más comunes en esta temporada, ¿no? La cara blanca. Sí. Esa sí, esa sí da miedo, ¿eh? Ay, sí. Halloween, bueno,、eh, Halloween tiene algunas versiones. Estamos hablando del 78, salió la primera. Y la última, creo que en el、eh, q u salió? ¿En el ¿en 95, más o menos. Tengo acá The c u r s e of Michael Myers,、eh, que esa es la versión del 95. Y bueno, muy popular. Otra película que yo les recomiendo es la de, pues se llama Chucky. ¿verdad? ¿Cómo v e r d d a se llama en México, Chucky? El muñeco asesino c h o c o El muñeco asesino. Y obviamente no hay mucho que decir. Es un muñeco que toma vida. Y que han hecho como unas. que unas Ya como unas ocho versiones. Ya salió la esposa de Chucky. El hijo de Chucky. Al rato v a a salir los nietos de Chucky. Pues imagínate que aquí tenemos tu versión que te pones de Chucky también tú a veces.、Uh, te agarras golpeando,、gente. Sí, Choco. t o m a sea, vida, h a y qué Pues muy bien, ¿no? el niño, el muñeco diabólico, Chucky, es la tercera que yo les recomiendo y tiene muchas versiones. Ahora, una de mis favoritas, que ustedes no le quieren dar crédito, es The Ring, el aro. El aro está súper miedosa, ¿cómo no? o r e c i b e s una llamada y te dicen siete días. Y a los siete días de te del televisor salió una mujer. Gateando y te asesina. Doggy, <risa> Doggy, <doggie>, cálmate, Doggy. <risa> Ándale, hija de la. Uy, no, qué escena. No, no, no, qué escena, qué barbaridad. A esta hora. <risa> Bueno, y la número 5, una película que ustedes han de conocer mucho es El Exorcista. ¿no? Yo creo que la más espantosa de todas las que has mencionado, Chocó. El Exorcista.、Eh, está es, heavy. Está y heavy. es que El Exorcista, muchos han dicho que es basada en actos、eh, reales, hechos reales, porque existen sacerdotes que se dedican a hacer exorcismos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza todo. Y resulta que esta, la primera fue en 1973. Barratando. Es una película que no debes dejar de ver en esta temporada, El Exorcista, ¿no? En el 77, la segunda, en el 90, 2004, 2005. Y que salió otra versión que era muy parecida, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Anabel? l c e No, es, eso, es esa parte. No tiene, nada que, no ver. tiene nada que ver. No, no es esa. Pues muy、ver. bien, esas son las cinco películas que yo les recomiendo que se van a morir de miedo y que sí, a mí me han dado mucho miedo. Uy. Oye, también. t a m b i é n tiene ¿sí? que ver dónde la ves, a quién las v e las películas, ¿no? Porque yo veo una película a las 3 de la tarde de terror y me da risa, ¿no? ¡Ay! Todas me dan risa.、No、Además, da a d e más, que no nada, existe.、Ya. No existe. Tú callas, te has e m p e z a r con eso.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 Pánico、no. en la montaña, Choco es la película más miedosa que hay ni El Exorcista. La más clásica que ni existe. Ni siquiera、claro. nada, ¿cómo no?、Sí. ¿Y cómo no? ¿De acuerdo? ¿Por qué no vamos a dejar de ver Choco? En mi número dos está Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. ¡Ah! <risa> ¡Película! Es muy difícil la pareja de rudos. Sí, por poco nos vencen. ¡Wow! ¿Esos、no、son los originales? Dos últimas llaves、ah, con las que ganamos no, esos son los, los luchadores. Vamos a los luchadores originales. s e s e l santo y Blue Demon Shock originales, mira. Acuérdate que él siempre r Pero la voz no es de ellos. No, la voz es montaña. Pudimos cuidar de ti. Mira la Sacha Montenegro, le dan unos arrimones el santo. Han sido <ríe> conmigo. Gracias a ustedes pude terminar mis estudios. Lo orgulloso que estaría tu papá al verte hecha una bacterióloga. ¡Ah, perra! o r g u l l o s o de ti. Uy, de tener una hija como tú. Los dos se la quieren aventar bueno, a la Sánchez、no、Montenegro, güey. Oye, pero así、ah, está bien WhatsApp, ¿eh? Mira. Claro que nos、claro. acordamos. Claro que, t e r o a e r t o te también mando también un WhatsApp. Ay, ay, ay, ay. Estamos a Lilia. Blue, estoy empezando a sentirme celosa.、Blue. ¡Ah! Sentirme celosa. ah. Mejor. Oye, pues qué miedo, ¿de verdad? El diálogo, el guión está muy miedoso. Ay, ¿cómo es que? Ahí, ahí, después、pues、viene lo bueno. Oye, otra película, Choco, que es la película de Chabelo y Pepito contra los monstruos. a h ¡Oh! Dios mío, ese o s es o ¿es, es terror. Es terror, Choco.、Uh, Mira, ahí están Jaime, los muchachos. Ya <tras>、pues、los agarraron. Ay, ay, ¿Qué, güey? ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay e l g o me y algo! ¡Hay a l g i h a y algo! o h a m algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay a l g a y a l g a y a l g a y a l g a y a l g a y a l g a y a l g a y a l Y luego vamos a buscar ayuda. Choco, otra película,、Ajá. Capulina contra los monstruos. ¿eh? Hoy es a e s t á Capulina contra los monstruos es una clásica que Luis el otro día me recordó de esa. Y cuando empiezan a querer matar a los monstruos, usan la frase: ¿cuál, Luis? Pastel de chocolate, pastel de chocolate. Y con eso los ahuyentan. Esa es una película de terror. <risa> sí, pastel de chocolate, pastel de. Capulina. <risa> Ah, ahí está, n ahí está. n Ahora sí, muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Sobre ellos, al ataque. Pastel de chocolate, que que ellos, pastel de chocolate, <manyi> sí, <Del> chocolate. Ay, <manyi> <manyi> ¿no? pastel de chocolate, pastel <manyi> <manyi> <El t> <manyi> de chocolate. Mira, mis <manyi> monstruos <manyi> chocos. Me hacen así. Chocolate, pastel de chocolate. Desaparecen. Pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate. s o s monstruos, Choco. ¿A qué había esa t película? Yo tenía como c i n c o seis años. Ah, ok, entienden. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. ¿Por qué me dicen eso a mí? Pastel de chocolate. r q u e eso desaparece a los、Pastel、monstruos. y a d i m e cuál es la, la, la, la última, la número cinco. Ay, ay, ay. La número cinco, amigos. No dejen de verla. Como dijo la Choco, esta es película de terror de A De Veras. Miedo, el miedo no anda en burro.、Ah. ¡Ay! ¿Qué a h pasa? a y q u é si se le ocurre a la llorona asomarse por esta casa, se apétate del puro susto. Ya váyase a dormir. A ellas no les gusta que nadie se pase por la casa a estas horas. ¿A ellas? Sí, las ánimas en pena. ¡Ay! Mamá, ¡Pastel de、vamos. chocolate! ¡Pastel de chocolate! Bueno, ahí vamos, escríbanos en las redes sociales. Esas son las películas que, bueno, a mí me gustaron, que les recomiendo, las de Erasmo, que están para mí muy naquitas, la verdad. Y bueno, pues ya regresamos. Vale, pues volvemos con más aquí en el show de Erasmo de la Chocolata. ¡Erasmo de la Chocolata! El show de pastel de chocolate.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 e ャジャンのチョコレートは、ジャ n のチ a コレートは、ジャ a のチョコレートは、s ャンのチョコレートは、ジャンの e l コレ d トは、ジャンの No hagan e s e s t a m o s de regreso aquí no, en el show de la, la, la chocolata. Tenemos historia. ¿Quién apagó la luz? No, chocado o sea, sola. No, chocado sea, sola. Oye, no hagan、Oye. eso. Se asustaron, güey. Vamos con、eh, Socorro. Tenemos a Socorro hoy en Historias que me pone los pelos de punta. Socorro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, Socorro. Platícame la historia de cuando a ti te asustaron. Se te apareció el diablo. Uy. Sí,、eh, bueno, esto ya hace muchos años. Ok. ¿No importa? No, por la voz que tiene, seguramente fue hace ya muchos años. s d o g g y No.、Uh, no importa, socorro. Adelante, socorro. Qué gacho. Sí, muy gacho. Adelante, socorro.、Eh, bueno, mira, sucede de que yo, pues, estaba chiquita, tendría como unos, unos nueve años o diez.、Uf. Y yo recuerdo que me levanté a.、Um, Y cuando me quise acostar,、eh, estaba una, un, un mono,、uh, pues como un mono enfrente de mí, ¿verdad? Y conforme yo me iba sí, haciendo para atrás, él, él, él, él me iba siguiendo. ¿El mono y... te iba siguiendo? Sí. A ver, pero esto, es... pero esto no era un sueño ni nada. O sea, literalmente tú veías un mono cuando tú te, te despiertas. No, yo, yo recuerdo que me levanté, pues、Ajá. yo creo que al baño, eso sí no recuerdo a qué me levanté, pero me acuerdo que me levanté. Y al sentarme yo en mi cama y para acostarme,、eh, miré un, pues, como un niño de unos cinco años enfrente de mí. Ah, no, mami. Sí, y este, a lo pronto pensé que era uno de mis hermanos o algo, pero lo que miré e que, que tenía,、um, tenía un traje negro. Tenía una camisa blanca y con corbata negra. Y y luego miré que tenía la cabeza como pues, grande y hoy tenía los ojos así como unas pelotas rojas, como lumbre, pues. O sea, tenía entonces, el lumbre en los ojos, bien, bien vestido,、eh, tipo niño de cinco años. Y esto, como en, ¿tú como tenías tu propio cuarto? ¿Dormías estaba dormía sola, o l a o、no, había alguien c o n t i g o No, fue, fue, en, pues, fue en aquellos años, sinceramente, que pues dormíamos todos en un solo cuarto. Ok.、Um, pero para esto, ya, pues, cuando yo me, me quise acostar, me iba siguiendo y luego ya, ya pues,、um, me reflejé que pues no podía ser uno de mis hermanos, porque, pues, no. Con el vistuario que se cargaba y、claro. yo miré los ojos llenos de lumbre y todo, dije, pues, ¿qué es esto? Sí, y entonces, ¿qué me, me empecé a... q u é desesperación, no? ¿Qué e ¿Qué hiciste? Y、sí, me, pues me empecé a asustar muchísimo y cada momento más porque yo me quería acostar para taparme la cara o algo y él me estaba siguiendo. No. Y en, ya, y entonces empecé a, pues me paniqué muchísimo y empecé a gritar, a gritar fuertísimo y ya, pues despertaron todos, mis papás, mis hermanos y todo, qué pasaba. Y ya yo les empecé a decir que, que pues, que un. Un mono que estaba allí enfrente de mí y ellos no lo miraban, nadie lo miraba. ¿Pero no fue una、La、pesadilla?、Atención. No, no, no, estaba,、pues、estaba yo despierta, pero,、claro. pues, o sea, ya, porque. ¿Y qué,、uh, ¿Y qué te dijeron? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Socorro. Sí, uh, sí, pues todas me, me decían que qué tenía y que qué t ellos n í a y e no miraban nada. Pero pues, estaban asustados de verme a mí como yo estaba bien panicada. Es que g r i t a b a s o c o r r o ¡Socorro! Y nosotros auxilio.、Eh. <risa> Oye, Choco, pero algo, algo extraño en el relato de Socorro es que tenía las pelotas rojas. Bueno, ella dice las bolas de. Bueno, las bolas, bolas. Y... Bolas, los ojos. Sí,、Porque、o sea. Porque las, las tenía arriba, las tenía arriba.、Ay. sí, no vaya a tener las pelotas abajo. Y luego de lumbre. Se quema. Great b a l l s of Fire. Mi tío c h u y sí, yo con las tenía de lumbre. c h o c o tuvo 22 hijos. y ay. ay, ay, ay. No, no, no. no, no. Sí, sí. Ya ven、y、dónde terminan sus historias me falsas me de terror. Que... Esas historias son falsas. No, no y a dogui... cállate. t m a c á a t e No, estás loco. Lo、no, que se、eh. te parezca、ah, a ti a veces,、ah, veces que es falso. O sea, o sea vengo a yo a contar a la radio que encontré un enano con ojos de lumbre, de pelota, y yo soy el loco, ¿no? Ok. ¿Estás diciendo, okay, que, ella es la loca? ¿Estás diciendo entonces... que Socorro es la loca? No, yo nada más、ya. digo. <ríe> ahora Yo soy、ya、el loco. Cuando, ya cuando me dieron bien,、eh, bien asustada y mi mamá, pues, pues como que ella sí me comprendía qué estaba pasando y empezó a rezar. Y empezó a rezar mi mamá, y, y ya cuando este, ella empezó a rezar, entonces se empezó como a, como a deshacer, como, pues sí, como a desaparecer. A ver, a ver, pero, es... pero tu mamá estaba ahí, tú lo seguías viendo, empezó a rezar y se empezó a ir,、sí. pero solamente lo veías tú. Nomás yo lo miraba.、Ajá. Y les decías, mira, mamá, ahí está, y ellas decían, no, no sí, vemos nada. Sí, sí, yo, yo les decía, yo、oh, wow. les decía a todos que allí estaba y que allí estaba, y yo bien asustada, y, y entonces、uh, Uh, mi mamá empezó a rezar en verme, pues que, que yo estaba bien asustada. Y Oye, que, socorro, pues, lo... socorro, pero、uh -huh. si hay niños que, que apuntan a un lado, hay niños que y, y lo, a un a mí, rincón. A la familia d i c e q u é tienes? Claro. Ah, ah, y, y también,、sí. no, no quiero decir、sí, que es lo mismo, pero también hay como los perros de, ven cosas, choco. A ver, Garbanzo, vol, voltea para allá, Garbanzo, ¿qué ves? Sí. No, pues yo creo que no le digas perro al garbón. e s t o s b i e n d o algo que se mueve sí, muy feo. Perdón, ya, la nueva. Ya, pero yo, pero yo, yo no sé por qué, si es mi, mi, suer... mi mala suerte o mi buena suerte. He tenido. He sido perseguida para ver cosas así muy、es、extrañas. O... s <risa>、oh, Raúl Velasco, aún hay muy... más. A ver, ¿qué más te ha pasado,、ya. socorro? o <risa> m a n d é q u é más te ha pasado? No, muchas cosas, buenas y malas. Platícame una de, de las buenas que te ha pasado con ese tipo de cosas antes de ir a otra llamada. Adelante.、Um, no, pues me h a pasado cosas de. como así. como cosas de buenas de Dios.、Ah, eh, como milagros. p ¿no? e Sí, como, pero cosas bien, bien, bien, bien patentes, pues. O sea, tú, tú, tú estás vivido estas cosas que son de verdad extrañas y, como dices tú, cosas buenas, cosas malas, pero ahí traes esa vibra. Socorro, te agradezco mucho、eh, que nos hayas llamado, te agradezco que nos escuches y gracias por、eh, tu relato. No, tengo más, tengo más.、Uh. Déjame contarte otra que me, que me, que me levantó el carro, una, como una de esas cosas, como una red. Como una red,、eh. a ver, como、eh, tú, ibas, ¿tú、sí. ibas manejando y una red, levantó tu coche. No, eh, eh, estaba, estaba. Yo soy guardia de seguridad. Entonces, este, yo estaba trabajando en un colegio de, de, como de corrección de antes, pero ya abandonado.、Uh -huh. Entonces, ajá, entonces este, ya é l si quiere de allí me había dicho que asustaban allí.、Okay. Pero, Estás loco, a mí nadie me asusta. Le digo, yo tengo 20 años trabajando en esto y, y muchos no quieren ir a trabajar donde yo voy y yo v o y me vale. Y, y fui y me, me, fui, me, me quedé allá en e l p u é s donde me habían dicho. Y al estar allí, este, eran como las 8 de la noche, no era tan noche.、Ah. Y, y este, yo estaba en mi carro. Y, y nomás de buenas a primeras, este, me, me abrazaron mi carro con una como con una red de e s o s de como de pescar. Como de e s a s redes que usan así en las películas y eso de. ¡Me pescaron tu carro! Ajá, como de esas redes de, de que. Unas redes verdes que hay así que a veces usan. Y este, y me. me a la que usan los militares、nada. para levantar cajas y todas esas redes Ay, grandes. Pues, sí,、okay. ajá, sí. Y este, allí sí, uy, allí sí me, <risa> me. A ver, a ver, pero tú literalmente estabas volando con tu coche, alguien lo levantó, o tú sentías que era algo así como una red, o tú, tú veías la red. No, yo la miré, pues yo estaba dentro de mi carro. Eh, según no, yo, muy valiente. Pero, pero también ese, era s e d security.、Eh, estos güeyes que son rateros saben hacerle m a c h i n e La agarraron y dijeron: ¿Esta qué va a hacer a í arriba? Oye, <risa> Choco. No, n También, no. también el tío, al tío Jando le pasó eso con su carro. Le v a n t a r o n una red, c h o c ó Ok. Eran los de Ripo porque no había pagado y se lo estaban llevando. O <risa> o,、okay. y o q u e r í a a p r e n d e r quería a quería prender el carro <risa> y irme. Salirme de allí, pero no, no. Señora, si la、irla. está en la tienda allá arriba, ¿cómo que le va a dar? ¿Cómo que dónde se va a ir? Está igual que aquel que iba en el avión que quiso abrir la puerta para salirse. No, por eso、pero、digo de que. Desesperaciones. De, desesperaciones. Ya, de、sí、desesperación. Es increíble cómo se pasa eso. De desesperación, porque yo estaba consciente de que yo estaba parqueada allí y, y, este, y pues bueno, la security de allí ya me había dicho que, que tuviera cuidado, que porque allí asustaban,、pero、Eso、ah. está loca, o sea. Yo no le tengo miedo a nada. Yo, yo, eso, eso realmente o sea, está creo... muy loco. Ahora, ¿cuánto tiempo te duró?、Eh, te, te, ¿Te mantuvo arriba la red?、Uh, no, serían unos, no sé, un minuto, o dos minutos.、Ah, porque yo empecé, empecé a rezar, porque yo、okay. miré que, que sí era cosa extraña, que era ya, cosa e t a ñ a Te aseguro, o... el niño que tenía las pelotas del lumbre creció y ahora andaba con la red galándote. j a <risa> j a No, sí, no, no, ¿Por qué? Oye, no. p o c ó el g No, sí, socorro. Gracias por habernos llamado. Cuídate. ¡Ey, Doggy, vas a venir al c o t i p o no! ¡Uh! Hoy no más que se voy a al c o No, q u é trae esta s e ñ a Ya c u é l g a No va a ser que vaya a poner una red. ¡Masajito! No va a ser que vaya con la red. t i d o b o g g y ¿que te va a dar un masajito con las bolas del hombre? n、no. Vamos aquí con Ricardo.、Uf. Ricardo, gracias por hablar con nosotros. Tenemos estas historias de, de terror, historias de miedo. ¿Qué te sucedió a ti, Ricardo? Bueno,、uh, de, de todo, buenos saludos a todos ustedes. Este,、uh, mira, yo soy del estado de Veracruz, México. Uh -huh. uh, so, pues ustedes saben que en la adolescencia o en la juventud, de uno, pues, a todos se le hace fácil.、Uh, mis padres no estaban en casa, los amigos, la tabla guija, y empezamos a jugar. La ouija. Jugamos la tabla Wi-Fi. Ajá, jugamos la w i f a Uno de mis compañeros, pues empezó como que quedó en trance y nos asustamos todos. Pum, cerramos la tabla y, y decidimos no no jugar. El peor error que cometimos fue no cerrar la sesión. O sea, ¿verdad? tienes que cerrar、eh, la sesión、cierra. de la Ouija. Claro, claro. Siempre que empiezas una, una sesión en Ouija es,、uh, tienes que cerrar porque ¿Y si no. no las cierras, dejas portal, liberados a los d e m o n i o s El portal e lo p r t a l lo dejas a b i e r t a Ok. Claro. Entonces, pasa a ser de que debido a ello, pues a los días en mi casa empezaban a suscitar, porque todo fue en su pobre casa de ustedes,、ah, empezaba a suscitar muchas cosas raras en el aspecto de que pues,、eh, nos subíamos a dormir, todos eran una segunda planta. Y el vecino, la ventana de la cocina daba la, hacia el patio del vecino, y el vecino decía: Oye, tú dices esta noche y no me invitaste, pero ¿cómo? Si todos estábamos dormidos. e n Pues es que la luz se prendía, los, las sillas se movían, había ruido, y pues nosotros dormidos, o, o, era algo muy raro. Cosas se fueron, poco a poco se fueron empeorando,、eh, al grado de que, bueno, en una ocasión,、uh, mi hermano y yo d o r m í a m o s en la planta baja, porque, pues, Veracruz es un estado muy caliente, muy húmedo. Eh, en el tiempo de calor buscábamos dormir en la planta baja porque por la planta alta era como pues le pegaba todo el sol, se calentaba demasiado. Dormíamos en la planta baja y、uh, resulta pues de que、uh, como las 3 de la mañana nos, nos acuden la, la, las camas、Tembló. a un grado como a un grado de, de, de, de, de un grado exagerado como una película, digo que. Este relato, digo, a veces me cuesta trabajo contarlo porque va a decir la gente que ni el maestro Stephen King lo tiene en un libro. Van a pensar que de ahí lo saqué, pero. No, a no, no, de eso, no, no olvídate, olvídate de eso. Tú concéntrate en lo que nos estás platicando, cómo lo viviste. O sea, estabas、sí, eh, acostado en la cama, sacudieron la cama.、Eh, sí, eso fue, bueno, fue más o menos en el año del 94, el 95, por ahí fue más o menos esto.、Ah. Estábamos realmente pequeños,、ah. mi hermano y yo, y eran como las 3 de la mañana y、Qué、subimos. Feo, Uh, mi hermano y yo nos subimos como locos con mis padres en el segundo piso, y el peor de los casos, la peor cosa que pudo haber hecho mi padre, pues en ese entonces se refugiaron mucho en la santería. Cosa que hay veces que eso fomenta a, a que si es un espíritu malo es algo malo. Oye,、pues, en Veracruz、crezca. se da mucho eso, en Veracruz, ¿no? e Veracruz, z n En Veracruz se da demasiado e s t Eso o se d en Catemaco.、Chico. Exactamente. Catemaco, en 100 a ñ s Catemaco es un cerro que le llaman el cerro del mono blanco, donde se encuentran el ahora, tanto lo s blanco. s <risa> Tanto lo blanco como lo negro. O sea, ¿verdad? pero entonces usted, la Ouija, tu papá también hacía eso y qué sucedió. No, mi, mi papá no, mi papá creía la santería, yo era el que cometí el error ¿Sí? y bueno, el chiste que se fomentó todo, mi papá en vez de decir, ok, alejate, mira aquí, lo retó. Oh my God. Y al retarlo, pues todo se complicó más porque lo más grande, para el ciencia cierta, si terminar, o sea, porque es muy grande la historia, a, a mi hermano en una ocasión. Ah, bueno, en esta ocasión, tanto llegó el, el, el, que nos hacían cosas que decíamos i d dormir los cuatro en la, en, el primer, en la primera planta, porque ya no podíamos dormir dos porque era demasiado. Entonces,、ah, además de que les movían la cama, ¿qué más hacían estos espíritus?、Oh, a mi mamá le aventaban el balón de básquetbol en la,、ah, en la espalda y no había nada. Jugar, o sea, eran, ¿Eran deportistas. Cosas, pues、eh, yo, su servidor, fui, fui seleccionado. Bueno, ah, no,、pues、ahí, la, con pero, razón. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? El espíritu de alguno. No, no, no se sé queda. Pero、eh, la cuestión es: de que,、uh, cerraron, el portal, nos, nos, ¿cerraron el portal? ¿Cerraron el portal? No, la, la cuestión es que no, lo, lo más, <ríe> lo más, lo más, lo más、uh, Ahora sí, lo sí, más duro fue que un día nos despertamos. Había la, lo que le llaman la, la estrella del David en la pared pintada perfectamente, como si hubiera sido con sangre o con no, algo una p i n t u r a r o j a Y. En la, al momento de levantar las sábanas,、eh, los pies de mi hermano, como si se hubieran vomitado en sangre,、oh. en él. s o fue lo más duro y lo más difícil、oh、que se pudo、God. haber vivido. O Se ve la estrella de David en sangre, tu hermano, los, <coughs> los pies bañados en sangre. Entonces, sí, sí, fue una cosa muy, muy fuerte. Y para concluir,、uh, mi padre pues, decidió dejar la s a n t e r í a Y buscamos la ayuda de un padre, de un sacerdote. Claro, claro. El sacerdote llegó a la casa y dijo: ¿Saben qué? En realidad es muy fuerte, no puedo hacer yo el trabajo, necesito pedir una autorización para poder hacer un, algo más fuerte que esto. Entonces, pues... hicieron el trabajo, todo llegó el padre. p u e s e m pero nos puso unas semanas、eh, en cada pieza del, del hogar hacer una oración, ¿verdad? Hacer un, un, un rosario.、Eh, yo era la persona. Como fui la persona, desgraciadamente, que abrió ese portal y en, en un juego se me manifestaban a mí. Una persona, muchos dicen que el diablo el d i a b l o p e n e una muy falsa imagen del diablo, porque en realidad se presenta, o, o el ente se presenta como una persona galante, con sombrero. Yo miraba una sombra en el segundo piso que paseaba de lado a lado. Mis padres escuchaban los pasos, pero no miraban esa sombra que yo miraba. Eh, cada vez que rezábamos ese rosario en casa eran cosas diferentes, eran cosas más fuertes, pero gracias a Dios y al poder de, de, vaya de la oración. Logramos、eh, salir, sacar, de eh, salir de esa. Oye, pues la verdad, Ricardo, que... es, tengo los, ahora sí que los v e l l o s de punta. Es, solo de imaginar que yo siempre、vale. digo esto: cuando es más de una persona que lo vio, que lo vivió, es real. Cuatro no, no, personas, eh, lo eh, de la h u i c a la Santella, es de verdad algo. Cuesta trabajo a veces、pues、es contarlo porque es,、eh, como dijo la persona anteriormente el día de ayer, es difícil que. Hoy, hoy. Pero en、hoy. mi familia lo tenemos tan presente que. Muy bien, bueno, Ricardo, te agradezco la llamada, el relato. No anden abriendo portales que no deben de abrir, ni estar jugando con eso. Doggy, aunque tú no creas, hay, hay cosas que están sucediendo. Ok, choco. No, ya me asusté, fíjate. Eh, ¿Dónde venderán wikas o espera cotorrear un rato? No, a h o r i t a volvemos, señores. e s t á n parados, c h a t e Y llamen, si ustedes quieren hacer un chocolatazo, abran el portal a ver si l o s están poniendo el cuerno. l A <risa> ver, d d a en el 138-874-2656. <risa> y también, llámenos si quieren contarnos sus relatos, porque el día de mañana tendremos más relatos aquí en el show de en la Toma, Chocolate. Toma, choco, un peine. Chido p a escuchar. Este es el podcast. Que animé h a c e c a r c a l e a r era mi chocolata. Bueno, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto. Les saluda el trueno y le damos las gracias al locutor que acaba de terminar, que fue precisamente el trueno. Es que yo estoy en todos los. los, eh, los eh, estoy todo el día aquí en Radio Poder. Yo hago el show de la mañana, después me voy con el show del mediodía y después todas las tardes, pero. y también todas las noches. Por eso, solamente aquí. Eh, escuchamos Radio Poder. Recuerden que en otras radios tocan la misma música, pero aquí se escucha más bonita. <risa> ay, ay, ay. Bueno, amigos, hay que recordar y darle las gracias a n u e s t r o s patrocinadores.、Eh, estamos con la carnicería El Toro Bravo. Que en esta ocasión, si usted dice que está escuchando el trueno en este momento, va a recibir un 30% de descuento en todo lo que es el d i e z m i l l m y carne para. Para, para hacer caldo de res. Ya no saben, solamente en carnicería, el Toro Bravo. Donde la carne está más fresca, es más v i e n e directo de. Yo creo que ahí los matan, ahí atrás en el parking,、eh, los animales, la carne más fresca. Ahorita vamos a ir allá con nuestros amigos del Toro Bravo, amigos, aquí en esta parodia que estamos haciendo. No vayan a creer que sí, de verdad es u n a radio, este será d e l a chocolate. <risa> a h o r a rápidamente con este agarre. Estamos en la hora del corrido. Como esta, este a segmento t s e no lo tiene ninguna radio, se llama la hora del corrido. Nadie lo tiene. Y por eso, amigos, nos vamos con eso que dice así rápidamente. Y los vamos a enfrentar. Él es Larry Hernández. z a m Esto se llama el baleado. Llega desde Sinaloa. El sotaco de Lorre Hernández. <risa> ¡Me pongo un d o q u e de cuch y mi persona se a l t e r a Este radio, poder ahí escuchar o a Larry Hernández. Usted vaya apuntando las canciones. Recuerde al final de que las toque todas. usted tiene las canciones, ¿cuáles fueron? Yo le puedo regalar un kilo de pura maciza.、Mm. Así es. Y dos también una libra de chorizo del toro bravo. Esta es la otra canción que compite el día de hoy. ¿Por cuál es la canción de corrido de corridos? Y es Roberto Tapia. Acáchense. Nació, la parte Siéntate. ¿Cómo le van a poner por apellido? él será Guzmán Loera. Y... Ahí estuvo, queridos amigos. Gracias por haber escuchado. Ese fue Roberto Tapia. Ya escuchamos y ahora nos vamos por otra canción. Que dice así: les. ゲラードス・ディス・ダマセン。 estuvo? q u e r i d o s amigos. Esa Oye, esa mam. Recuerden que si oyen algunas fallas es su radio, no aquí, aquí todo está、ah. bien. A ver quién va a ganar en la canción del corrido de la tarde. Nos vamos con esa canción que dice Vamos a ver si es el comandante. <risa> bailaban caballos, tronaban los cuernos, tocaba la banda. A las 3 de la tarde la fiesta era grande y al rancho de Chapo, Los rancho s llegaban boludos y aviones, convoys militares. Llegaban al rancho buscando al señor, a mi compa. Gracias amigos, estamos en la hora del corrido. Recuerde una de esas canciones va a ser la ganadora y a h o r nos vamos con la última. El ciabano, el torre, esto se llama el comando del diablo. El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo con mi cuerno y mi lante. Él se llama Noel Torres, señoras y señores. Llegó el momento, la hora de la verdad. Así es, aquí estamos. Gracias también a los patrocinadores. Recuerden que si usted no sabe dónde votar, te invitamos a que vayas con Socorro García. Ella es la abogada de migración, la cual te va a llevar a votar de la mano y te va a decir por quién votar, a qué horas y dónde. Así es, solamente Socorro García,、eh, con ya más de seis meses de experiencia en eso de la a b o g a d e r í a Así es, ha、eh, arreglado ya muchos papeles, ya le han metido papeles a mucha gente también. Entre ellos, quiero decir que fue una gran experiencia la que tuve en Ciudad Juárez. Lamentablemente me asaltaron los papeles porque no me lo hizo bien, pero, pero es muy buena persona. Gracias usted llega,、eh, Migración de Socorro García. Recuerde que si usted está arreglando, está batallando con otros abogados, no batalle con otros, a batalle mejor con ella. <risa> bueno, amigos, yo soy el trueno. La verdad es un verdadero placer ser parte de sus tardes aquí en Radio Poder, donde siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de llegar a ustedes. Y ya saben, el número telefónico donde se puede comunicar. Así que vamos a ir rápidamente cuál es el ganador. Ya tuvimos allá Larry Hernández, Roberto Tapia, Gerardo Ortiz, Noel Torres y el famoso Commander. Uno de ellos será el ganador, solamente uno, pero nada más uno. Y eso ustedes lo deciden. Pero primero nos vamos con nuestro patrocinador de todas las tardes. Aquí tenemos el toro, del, toro, del Toro Bravo. Recuerde, 50% descuento en todo lo que es el d i e z millón, carne con hueso y también retazo. Hace rato era 30%, ya vio. Siguió escuchando este Radio Poder y ahora 50. Sigue escuchándolo para más especiales. A mis amigos de. Ahí tenemos ya, vamos con el, el cocodrilo, ya está ahí. Cocodrilo en un control remoto express. ¡Cocodrilo! ¡Cómo le c o m p a trueno! Aquí me encuentro ya listo en el Toro Bravo. Recuerden que aquí es donde puedes comprar la bolsa de carbón. El trueno prende tan bonito que está carbón. Claro que sí, es un carbón que me traen de México porque todos los carbones prenden igual, pero este quema más bonito. o <risa> Compre la bolsa de carbón y se lleva una gratis, porque yo lo dije. Mi querido Trono, aquí tengo al dueño de la tienda, q u i e r o hablar contigo y nos va a decir los especiales de la carnicería. Pásenla aquí, í h a h í tenemos a don José, ya mucho tiempo, don ¿Sí? José sirviendo a la comunidad, porque hay mucha gente que tiene negocios, don José. Déjale p o n g á s e l o s ahí. Pónselos ahí. Hay que recordar que don José siempre está en la tienda, lo atiende el amablemente el dueño, directo. Usted ha ido a otras tiendas, seguramente lo atiende el carnicero que está ahí nada más queriendo cumplir, pero no. Don José se encarga de todo. Don José, ¿cómo están? Hola,、eh, Trueno. Bueno, buenas, buenas, buenas tardes, fuerte, Trueno. Fuerte, Quiero、señor. decir, Trueno, que gracias pues, por ponerme aquí al aire y decir que es una c a n i c e r í a del Toro Bravo, una c a n i c e r í a de muchos años que la gente que. O sea, mi abuelo es zacatecano, <risa> mi abuelo s zacatecas. Y hemos llegado para pa echarle muchas ganas, Trueno. No hemos dejado que. Que caiga el negocio y Radio Poder nos ha apoyado desde que empezamos y desde que hicimos más grande la carnicería. Ahorita ya empezamos con un carnicero. Acuérdate, Trueno, tú nos apoyabas y ahorita ya tenemos 10 carniceros y tenemos. Ya t o d o s l o s frutas y lejumbres para que no vea otro lado aquí, se surte para hacer su carne asada, para vender los molcajetes también que nos acaban de llegar de Tijuana. Tenemos todo lo que usted ocupa de Trueno. Y ya por ahorita para los fríos también tenemos a r a p e s mexicanos para que se c u r a mientras se hace la carne Trueno. Es de verdad un placer、eh, no solo decirle a don José, propietario del negocio, sino también decir que es mi compadre. Es mi compadre porque yo, él me、eh, bautizó a mi hijo. Ya sabe, compre la bolsa de carbón, el trueno、eh, que prende tan bonito que está carbón. Así es. Solamente recuerde cuando alguien pruebe la carne y usted diga, oiga, ¿qué le pasó a la carne? Pues, cómo no, si viene de Carnicería e l Toro Bravo y quemada con el carboncito del trueno, porque ese platillo sí está carbón. Bueno, amigos. Recuerde que el fin de semana chicharrones y carnitas que cuentan cuen, con cuerito buche y maciza. Solamente ahí en el toro, el toro bravo. Y nos platicaba don José, compadre, que no quiero decirle por respeto aquí, pero el menudito. Sí, traernos.、Eh, gracias por, por decir eso, el, el menudo. Tenemos domingos. Porque tú sabes que el menudo pues, es tradición de nosotros ya de mucho tiempo. Y gracias por el apoyo. Gracias. Oigan, amigos, vamos a la llamada. ¿Quién va a ganar? Están sonando. Hoy no lo sonan los teléfonos、sí, allá sí, atrás. Sí, sí, sí. A ver, vamos. Bueno, ¿por quién votas? Larry Hernández, Roberto Tapia, es, Noel Torres. Es, sí, yo, yo quiero votar por Larry Hernández. ¿No quieres votar por nadie? No. ¡Nañe! <risa> Ese güey era la r i n、oh, a ¡Nanes! n ¡Nanes! Nane, nane. ¿A qué ando? ¿Usted dónde anda? a n a n e n a n e s m u y bien, no se escucha muy bien. Vamos a otra llamada. Bueno, ¿por qué v o t a Mi querido trueno. ¿Qué onda, Luisito? y o n o r ¿Qué onda, Luisito? Quiero votar por Larry. Larry. Es el que más me gusta. A ver, ¿por qué v o t a s Aquí tenemos otra llamada.、Eh, ¿Qué onda, trueno? Oiga, no tiene nada así de Bad Bunny o de Daddy Yankee. Señores. Ahí nos vemos. Esa música es del diablo, acuérdense. Pues dan los corridos, ¿no,、wey. Pero el reggaetón sí. Dios lo socorra, s gracias a mi compadre del toro bien. ¡Ay, ay, ay el, Voy a estar. r q u toro bien! Voy a estar yo en el toro bravo para que la gente haga fila. Voy a tomarme fotos si quieren. Al rato voy. Ahí nos vemos, ya regresamos. Ahí están, señores. Regresamos con más. Aquí e n hecho más chido en las tres. a d s También la Choco viene con Empoderando a las mujeres. Ay, ay. Ahorita ay, regresando. Ay, ay, ay.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 Muy bien, señores, buenas ¡Bravo! tardes. s b r a v o maestro! ¡Bravo! Oiga, lo veo más, mamey, ¿eh? Oye, Garbanzo, vi, vi unos chistes que le diste a e r a s n o la verdad, tú.、Oh, sí, no, hombre, Brody. ¿Qué, qué pasó, maestro? No, que le sigues dando el chiste el del refrigerador que lo abre, que está embrujado. ¿Cómo que sigues la del borracho de la una va llena? No, Brody, un tema serio.、Bro. Lo que pasa es que dijo e r a s n o que quería unos clásicos, por eso. Ah, entonces sí. Ahí sí, ni qué. oigan señores, gracias por estar ahí en sintonía y son parte de la historia. Ustedes están escuchando, es lo que ahora, desde hace ya unos años, es el segmento más escuchado en español en todo el mundo.、Pues、¿Por qué?、Sí. Saquen la lógica: es todo el país, más gran parte de México, mucha gente en Centroamérica. Sin embargo, hay programas en México que solo se oyen ahí. Programas en Centroamérica que solo se oyen ahí, programas en España que solo se oyen ahí. Entonces, por lógica y por ende, este segmento es el más escuchado en español en el mundo. Imagínense ustedes qué privilegio y de verdad gracias por el apoyo que le han dado este segmento. Y así les dije, como les dije ayer, así no le guste a usted mientras esté ahí, está escuchando, es lo que cuenta. Muy bien. n Pues bien, vamos con、eh, las llamadas. Antes de darles el pensamiento del día de hoy, vamos con Marcos. Marcos, adelante, Brody. ¿Qué pasó, mi maestro Doggy? Hasta que me regresa la llamada. Aquí estamos, Brody. Ya sabes, yo les digo: dejen su llamada si no pueden entrar al aire cuando yo estoy hablando. Deje, llamen ahorita, dejen su número y les marcamos. Tarde o temprano les vamos a marcar, Brody. Pero qué bueno que ya estás ahí. Adelante. Pues les le estaba llamando a l que contesten los teléfonos hace rato porque. Ayer dijo algo y está un poco equivocado. Ay, ay,、uh -huh. ay. Ok, adelante. Primera, ve primera vez, digo, segunda vez en su vida que está equivocado. Segunda vez.、Uf. Sí, porque la primera es la mujer que escogió. Oh. Oh.、Uh. Ok. Muy bien, échale ganas. Síguele, síguele. ¿Qué más? A ver. Y la segunda es porque ayer estaba diciendo de que las mujeres feas que. Que no importa que las engañen y a las guapas que no. A ver, el día de ayer, para los que no escucharon, ya ven, les digo, hay gente que, que oye y hay gente que escucha. ¿Qué escuchaste según tú, a ver, Marcos? Pues lo que dijo ayer, a ver, ¿usted qué dijo? No, Dime, pues. Repito,、ah, no, no, tú eres el, el fregón, el que está aquí llamando ahorita para aclararles tú, a ver, ¿qué oíste?、Ah, no, no, no, ya, ya se está mojando, pues, muestro, ¿no? ¿Qué pasó? Adelante, Brody. No, pues este. Estaba diciendo de que la, las estas, las feas, que no le hace que las engañen. Y las guapas que no, pues. Pero eso, eso también aplica para los hombres.、Ah, Porque a veces, a veces, no ha mirado que unos, unos vatos feos traen unas viejas que, uy, uy, uy. Y dicen, no, que anda con otro vato. No, pues no, no le hace, güey. Es que es mucha vieja para ti. O sea, es lo mismo, maestro. Muy bien. Eh, para la gente que no escuchó, y también tú, Marcos, obviamente es que no escuchaste bien. Yo no dije que engañaran o no engañaran. Estoy diciendo que las mujeres mismas le dicen a sus amigas cuando son muy bonitas: Tú eres muy bonita, tú no mereces que te engañe. Tú eres muy bonita, digo, tú no te mereces. te me engañes. Por eso, es lo que ellas dicen. Escucha, Brody, yo no lo estoy diciendo. Es lo que ellas dicen: Es que no te mereces que te engañen. O sea, ¿y a la fea qué? ¿A esas sí la pueden engañar? O sea, a su amiga Fea, ¿qué, qué le dicen? n esa no le dice nada? O sea, hay discriminación entre ellas mismas, Brody. Ese era mi punto. Bravo, maestro. Bravo. Gracias por、Bravo. ser tan paciente、Pero、y explicarle es que eso, a alguien más. Eso es con los, es con los vatos.、No. Ok, muy bien. ¿Algo、sí. más que quieras agregar, Marcos? Ok, un saludo para todos los que andamos aquí en la construcción d en Oregón. Muy bien, Brody. Pues échele muchas ganas a toda la cuadrilla que anda ahí trabajando contigo. ¿En qué parte de Oregón? Estamos en Portland, Oregon. Saludos para los Timber Siding Contractors. Muy bien, ahí están. Saludos a toda la gente de la construcción allá en Oregon. A toda la gente de Seattle también. A la gente de Portland, Oregon.、Eh, también a la gente de Seattle, que está muy cerquita ahí. Son vecinos. Sí, sí, sí. Que ya es Washington, pero pues bueno. Saludos es, a Carlos. Es、ahí. un buen recorrido, ¿no? Sí, bueno. Ahí en esos lugares. Carlos. ¿Tobías? Tobías, sí, ¿cómo no? Tobías. Sí, Carlos, Carlos Tobías. Carlos Tobías. Sí, saludos. Tipazo. Tipazo. Ya cómprale casa. <risa> Tipazo. Muy bueno, bien, bueno, pues,、eh, Garbanzo, ¿quieres que tomemos más.、Eh, no, no, no, no. Para echar a perder el programa, no, más, más llamadas de estas? q u i e r e s más o no?、Eh, pues, es que tiene muchas llamadas. Vamos,、maestro. Garbanzo, nada más algo de. El, el, la piña reduce grasa. Y el camote tallas. Digo, para más Uy, información de, nutri, de nutrición, síganme, por favor, en e l m a e s t r o d o g g y Arroba e l m a e s t r o d o g g y Muy pronto viene la sorpresa, tal vez la siguiente semana. Por eso quiero que me sigan, porque si ustedes me siguen, tal vez van a ser algunos de los privilegiados. Porque va a ser un privilegio que ustedes sean parte de lo que viene, bro. Y no digan que yo quiero que. que, que. Yo no sé. El primero que esté trucha ahí en mis redes sociales va a gandayar, ¿ok? Dice, un señor le dice a otro señor ya grande, de experiencia, le dice: Fíjate que mi mujer hace tres días que no me habla. Y dice el otro señor: Pues cuídala, hay mujeres que no, no se consiguen así, que no se callan. Entonces, si no te hablan tres días, a p r o v e c h a l a Muy bien. Vamos acá con Rafa. Adelante, Rafa, te escucho, Brody. ¿Qué tal, maestro? Un saludo. Qué saludo. ¡Bárbaro, un placer hablar con usted! ¡Bravo! ¡Gefe! ¡Gogel! ¡Gogel! Y un saludo también para el bastardo del Garbanzo. Bastardo se me hace poco. ¡Me m t r a <risa> o ¡Ni que le fuera a las chivas! Un abrazo fuerte, Garbanzo, hombre, tú sabes que es cotorreo. No, no sabes ya cuál Tenía razón,、eh, tomar ese tipo de llamadas nada más vienen a robarle. Adelante, Rafa.、Ah. A ver, Brody. Yeah, miren, mi doggy, maestro, yo siempre he estado muy en, muy, muy acuerdo con lo que usted, como usted expone las cosas con eso de las mujeres a、uh, mamás a s o l t e r a Y hay muchos hombres que son muy sensibles y son buenas personas y no entienden realmente lo que es al final del mensaje, es no es un buen partido. Y yo tengo un hijo, bueno, tengo cinco. m、mm. m Pero tengo un hijo ya grande de, de 23. Y, él, y yo lo que le digo a él: ten cuidado. Ni siquiera una amistad así cercana con jóvenes que tengan hijos, porque los problemas siempre van a estar ahí. Oye, y se contagia, Brody. ¿eh? Déjame decirte que se contagian. Yo por eso les digo: ¿Con quién se juntan? ¿Con alguien que está haciendo c o n alguien que está haciendo negocio? Con alguien que está estudiando mucho, con alguien que está en el gimnasio, o se juntan con un brody que tiene hijos, que tiene la esposa y se la pasan ahí en, en la casa jugando videojuegos o viendo partidos de fútbol. ¿Con quién se juntan? Ustedes van a acabar haciendo lo mismo que hacen las personas con las que se juntan, por lo general. ¿Ok? Por lo、en、general、tanto. van a acabar haciendo lo mismo que hacen esos brody. ¿Por qué? Porque dicen, pero es buena persona, güey. La verdad, es buena gente. El Chucho, mi amigo, tiene cinco hijos. Está bien, tiene 22 años, 23, pero yo no lo veo. No está tan mal, los niños tienen que comer. El Brody sí renta un departamentito, vive en un garage o hay, pero pues el Brody no vive mal. Comparados o sea, allá, nosotros no teníamos que comer. Entonces empiezan a hacer ese tipo de mentales y, y, y, y siempre buscando una excusa para ellos hacer lo mismo. Entonces llega la chavita, la novia, y muchos Brody, por la calentura, imagínate si puedes tener sexo una vez a la semana siendo tu novia. A poder tener sexo dos veces al día siendo tu esposa, estos b r o d i s se juntan con ellas. Se juntan con ellas y dicen que es amor, que es esto, que es lo otro. Cuando se b a j a esa calentura, es cuando empiezan a decir: Es que realmente no era lo que yo pensaba. Estos b r o d i s terminan consiguiéndose otras muchachas. Ellas terminan embarazadas con niños de este brodio dos, Terminan en peleas del c h a y i s o p o r Terminan en corte. Terminan pidiendo. Eh, servicios al, al gobierno, dinero que es de nosotros, que mucha gente dice: ¿Y a ti quién te pide? Si, usa, si saben y usan la lógica, es dinero de nosotros, de los impuestos. Entonces, si、sí、viven de nosotros, de los que pagamos impuestos, este, las ayudas del gobierno no creen que vienen del Espíritu Santo, señores. Vienen de los que pagamos impuestos. Para cuando una mujer te diga: ¿Y a ti quién? No, a ti no te pido. Pues sí, cada vez que piden. Esos servicios son para gente que de verdad ocupa, que está en malas rachas y todo este rollo. No para gente calenturienta que les meten dos, tres chiquillos y ya después andan ahí pidiendo ayudas por todos lados. No digo que no la pidan, ahí está. Pero nada más les digo dónde van a caer. Digo, ok, para que lo sepan. Ustedes generan pobreza con su calentura. Esa es la generación de pobreza. Hay casas de, ¿cómo le llaman? De proyectos, de, de bajos recursos. Lamentablemente son las casas más golpeadas, más d e s e c h a s ¿Por qué? No hay integ integración familiar.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 El más chido para escuchar, el podcast d e a s n o y chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Bravo! Quiero mandarle un saludo a la gente que está en la cárcel. Hay gente que está en la cárcel nos escucha. Y, brodis, muchos de ustedes terminaron ahí y saben por qué. Ya no voy a decir más. Por una mujer. r Sí ay, ay, ay. Este, bien, nunca se peleen por una mujer. Nunca. Yo, yo he visto esto y se los doy de consejo. ¿Quién eres tú para dar consejos? Me vale madre. Yo les voy a dar un consejo, ¿ok? Ahí les va. Muchos de ustedes ven que su novia tiene redes sociales y alguien le escribe y se enojan con el Brody. Le dicen, h、eh, e y w ü e y no le digas esto a mi novia o no le digas esto a mi esposa. ¿Saben que están bien mensos ustedes? ¿Por qué le escribieron eso a tu mujer? Porque a lo mejor ella estaba poniendo fotos acá coquetas, ¿no? Y se está exponiendo.、Claro. Se está exponiendo a que le escriban lo que le escriben. Ahora, ¿tanto quieres cuidar a tu mujer que no te la vean? Una, que no tenga redes sociales. Dos, que la tenga y la haga privada y solamente sea gente que conocen. Yo no, yo no veo cómo ustedes permiten que sus mujeres tengan redes sociales donde todos les puedan decir: mi amor chiquita, mi vida bebé, qué. O sea, es artista tu mujer, es actriz, es.、Eh, o vende algún producto, por lo menos, ¿no? Que digan, pues este güey comenta, pero compra ahí, este, a b o n o algo. O es nada más una mujer que postea fotos donde se ve buena nota y tú apareces en una foto de las 15 mil que tiene y después te enojas con el brody que le comentó eso. Oye, pero si está puesto el plato para que le comenten lo que ellos quieran. ¿Qué es eso de boquita de pato? ¿Qué es eso del escote? e ¿Qué Es eso de la sonrisa y ahí la fotito de, del boomerang para ir para acá. Eso, nada más te digo, tú estás permitiendo eso. Y te quieres agarrar a madrazos un Brody que yo, igual tú, yo creo, le has comentado a alguien y te lo quieres, lo quieres golpear, lo quieres madrear. Y el Brody tal vez también es bravo y te dice: Pues cuando quieras, güey. Y nos vemos y se ven y se golpean. Han llegado hasta la muerte, Brody. s es, No estoy exagerando, les puedo sacar notas de eso. ¿Qué es lo que sucedió? Ustedes se fueron con la persona equivocada. Vas tú con tu mujer, que es con la que tienes control, que es con la, a la que ustedes se prometieron respeto y con la cual tú tienes v i v e s y todo, y con ella es con quien te arreglas. Si yo llego a mi casa y encuentro a mi mujer con las piernas abiertas y un brody sobre ella, le voy a decir, compadre, y yo, yo sé que van a decir, pues nunca te ha pasado, güey, y, y tienen razón. Pero yo, la verdad, yo no me veo metiéndome. En un problema por una vieja que abrió las patas en mi casa o donde haya s i d o y querer pelear con otro Brody, porque mi coraje no es con él, mi coraje es con ella.、Uh -huh. Ella es quien lo está permitiendo. Y muchos de ustedes y las mujeres al último quedan como, como nada. a me entiendes? Como que pues ya esos güeyes se pelearon, ya no quiero verte a ti, eres muy agresivo y el otro. Tú eres no sé qué y, te, y se van con otro, y ustedes quedan como el corrido de Joan Sebastián, ¿no? El, el, el, el, el, el cobarde está en la cárcel, el, el, la coqueta sola, o no sé qué, el corrido del bandido pistola, de amores. Ah, no sé d、ah. ó Uno muerto y el otro, o los dos muertos, un muerto, uno encerrado y la mujer libre, como si nada. No sean tontos, brodis. Yo sé que a la hora de ese momento es mucha、eh, calentura, pero piénsalo bien. Vas en el、eh, caminando. Si tu mujer está muy bien, tal vez alguien le va a decir, pero ya que alguien llegue, la toque, le q u i e r a hacer, ahí sí respondes, pero en redes sociales, o que un Brodie, ella esté de acuerdo, ¿no? Yo he visto Brodies que están en los mariscos ahí, estos buchones, buchonas,、ah. y la mujer está enfrente del b r o d i y ya le está cerrando el ojito a otro que está enfrente. Y el Brody voltea y se quieren pelear, güey. Tu vieja está entrándole ahí. Aventándole ahí. Entonces, ese tipo de peleas son muy infantiles, son de las de la escuela. No las tengan ustedes ahí. Esto se los digo porque viene el fin de semana、eh, y, y, y suelen darse ese tipo de situaciones. De verdad, tienes que ser. Por eso yo les digo: para tener una relación, hay que estar 100% maduro o ser muy maduro para saber cómo manejar estas situaciones. O sea. A tu mujer le van a faltar respeto. Es como cuando vas manejando y de repente se te mete un carro. ¿No? Se te metió el carro, ni modo. Yo, a mí me ha tocado metérmele a un carro. A todos nos ha tocado regarla manejando a todos. Ay, güey, no puse el señalero. A y me metían. A todos nos ha pasado. ¿Qué pasa con gente? No toleran. Y se mete un carro y. p i p i Y van y se lo siguen. ¿Y qué? ¿Y qué? Y ha muerto gente también. No, mejor, mire, calmado, se metió. u f m i e n t e n l e su madre, pero ustedes acá, ¿no? O sea, hijo, tú. Tu... Y ya. ¿Qué es eso? Es lo mismo acá. Un momento, un momento de 10 segundos puede cambiar su vida. 10 segundos puede cambiar su vida. Vengo con este segmento a crear buenos hombres, buena estabilidad mental y, crear, y evitar problemas que son día gratis. Para que ustedes, muchos de ustedes, vengan y me digan: tu hijo de tantas no sirve, mejor. Tranquilícense, piensen bien lo que quieren decirme, aprovechenme, no les voy a cobrar, que me gustaría cobrarles especialmente a los que según no me siguen, para que vean si los, los dejo en la calle con lo que les voy a cobrar. Entonces, bravo, nada más vale, les digo bravo, eso.、Gracias. Ya regreso. o Viene el chocolatazo y vamos con más llamadas, ¿ok? Es el doggy, maestro el líder que sabe todo. o チョコディスクスディスアゴイスレヤマン、モ es、ah si、estra ケレレレレレ o レレ a レレレレレンテュ a アンテスコネクタス。 A Toda hora y en cualquier lugar. ¡Bravo, ya bravo! Ya mañana es viernes y hay que cuidarse con lo, del, con lo del COVID y pues convivir en familia. Que sepas que están todos sanos, se vale. Hay que sacar a esos niños a orear.、Eh, <risa> tenemos llamadas. También recuerden, pueden llamar ahorita si quieren hacer chocolatazos al 1-8888. 874-2656. Y si quiere hablar conmigo, también marque ahorita. Si no le contesto, igual guardamos su número y le marcamos mañana o pasado. Bueno, el lunes. Ahí está, Ada. Te escucho, Ada. Hola, Doggy. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ada. Gracias por tomarse el tiempo de llamarme. Aquí estamos a la orden. Ay, mire, me da mucho gusto poder haber que me hayan agarrado la llamada. Tenía como seis años queriendo comunicarme con usted. Seis años, pero、sí. b u e n o、bueno, que es tarde. Fue la primera vez que yo lo escuché de pura casualidad y me encantó su programa. Desde esa vez, cada que puedo lo escucho. Quisiera poderlo escuchar todos los días. Pues lo puede escuchar todos los días. Si se lo pierde porque está trabajando o está en algún lugar y no me puede escuchar, lo puede escuchar en el, en el podcast. Si no sabe qué es el podcast, ahí dígale a los. A los hijos o a los sobrinos que le pongan el podcast en Spotify, ahí donde oye música, en iTunes, en, ahí estamos para que nunca se lo pierda. Pero bien, ¿qué fue lo que le gustó hace seis años cuando me escuchó? Que estaba hablando de mí sin conocerme. Ah, caray, eso. <risa> a, ¿eso a ver, ¿cómo a fue? A ver. a ver, ¿cómo que estaba hablando de usted sin conocerla? Sí, porque lo que estaba diciendo me venía el saco, pero bien. No. Sí, y yo hasta, hasta le hablé a mi sobrina a México y le digo: Oye, fíjate que empecé a oír un programa en el radio, le d i g e pura casualidad. Le digo: ¿Y crees que me conocí? <risa> ¿Sabe a qué? Le aplaudo, doñada, porque quiero pensar que usted escuchó y dijo: Ah, caray, este me describe, pero lo bueno es que usted lo aceptó y que dijo: No puedo seguir siendo esa mujer. Es lo que me dijo mi, mi sobrina. Me dijo, tía, lo bueno que usted lo admite. Le digo. Exacto. No, le digo, yo, yo siempre admito las cosas. A mí me gusta que me digan la verdad. Es que, doñada, la única manera de nosotros mejorar es aceptar lo que está mal. Y hay muchas mujeres, fíjese, en lugar de decir, oye, tiene razón, o gracias, o yo estoy. No, se enojan a rayarme la madre. Pero bueno, ¿usted qué le pasó? A ver, usted era muy celosa, checaba teléfonos, era posesiva. No, todo eso. nada de eso. O era floja. Eso... q u é era? No, nada de eso. No, hasta la fecha no. Ahorita ando trabajando, ahorita ando limpiando una casa, y ya es mi día de descanso. ¿Usted se refiere a que yo la describía de que era una buena mujer de las que yo hablaba? No, manipuladora. Era manipuladora,、oh, ok. Supuestamente manipuladora. Yo a veces digo, yo no soy manipuladora, lo que pasa es que me meto con los que me importan. Siempre les digo a mis hijos, no. no, es, no les digo, no es que sean metiche.、Eh, Es que yo me meto con los que me importan. Le digo, ¿cuándo me han visto a mí que vaya y le diga a Fulano, oye, andas en droga o algo? Le digo, pues ellos andan porque quieren, pero yo con ustedes me tengo que meter porque me tengo que meter.、Eh, una vez mi hijo más chiquito, el más grande, me dijo, Mami, es que tú eres bien, no, y no eres bien enfadosa. Y luego le dije, a mi hijo, Dije, mi hijo, ¿de veras soy enfadosa? No, m a d r dice, tú haces solamente tu trabajo, el más chiquito me dijo eso. Dice, tú solo haces tu trabajo. Dice, ese es tu trabajo. Dice, estarnos、eh, corrigiendo. Y también últimamente, este, las tóxicas. Yo soy parte tóxica. ¿Por qué? Pues、eh, le estaba diciendo a una amiga mía que es muy celosa y muy así. Le digo, oye, le digo, tú eres tóxica. Le digo, yo también soy tóxica. Le digo, necesitas ayuda. Le digo, yo he cambiado mucho y ya le empecé a hablar de usted. Le digo, yo h i g o un programa en el radio. Que cómo he aprendido, tóxica, en la forma, y luego el otro día las suegras, y yo he hecho eso también. Oiga,、A、pero, do pero、sí. doña Ada, ¿sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Yo creo q e me, me incluyo en algunas cosas, es de que nomás está de que alguien nos lo haga ver, en qué estamos mal, es todo. Y, y, y cuando usted está rodeada de pura gente solapadora, si usted, <risa> si, si usted es una mujer que tienes amigas y no te han dicho, oye, Carl. You're annoying, o、oh, Carl. Tú eres una tóxica. Si está rodeada de estas amiguitas que son igual, pues, ¿cuándo pues s van a cambiar? ¿Usted qué edad Hace seis años, ¿qué edad tenía?、Eh, ahorita tengo 54. Imagínese Entonces, usted. A los 48. Imagínese a los 48, 48. Se dio cuenta. A los 48 alguien le, le hizo ver quién era usted. ¿A cuántas jóvenes ahorita no las han hecho ver eso? Se tienen que esperar hasta un día que alguien les diga. Entonces, ¿cuánta gente? Yo por eso les digo, no tengan miedo, Brody. Su mujer se ve tóxica, se ve brava, se ve posesiva, pero así va a seguir porque ustedes nunca le dicen nada, ustedes nunca levantan la voz. Es como un político: va a seguir robando hasta que el pueblo no salga y diga, ¡ey, h ya estuvo! Pero si nunca le ponen en alto a este tipo de mujeres、eh, tóxicas, agresivas, posesivas, celosas,、eh, este, gastalonas,、eh, buchonas. Eh, eh, Todo eso, si ustedes nunca les dicen nada, tal vez ellas, no, ellas creen que lo están haciendo bien porque nunca les han dicho que no está bien. Y va a venir la respuesta de muchos: de, ¿Y de, e tú quién eres para decir quién soy? Esa es la gente que de veras no quiere cambiar, que le vale, pero hay gente、le、que sí a, lo va a hacer. Le digo a mi amiga: le digo, Fíjate, cuando la hija de mi esposo se casó, porque ella tenía una niña cuando nos casamos, nosotros tenemos este, como más de 33 años casados. Este, Este, y todo lo que、uh, me, me toca escuchar cuando vengo de trabajo, que viene siendo nada más un día que lo puedo escuchar. Este, pues casi a mí me ha pasado. Y digo yo, y esta gente mal agradecida les está dando los consejos de acá, y todavía、sí. se enojan. Es chistoso, es muy chistoso. Este, y y este, mi esposa ya tenía una, una hija, y cuando se casó por la iglesia, pues fuimos. Y le estaba yo diciendo a mi amiga, le digo, y el pastor. Entró adentro, porque nosotros ya estábamos adentro cuando, cuando llegó la novia. Entró adentro y me habló para, a mí para afuera. Y yo dije, ¿para qué me quiere a mí a l pastor? Y ella me dice, Usted va a ir aquí a un lado con su esposo y que no sé qué le digo yo. Y yo, ¿por qué voy a ir aquí? Dice, Pues es que usted es la esposa de, del papá. Le digo, Pues sí, pero la que se está casando es su hija. Le digo, es la boda de su hija. Le digo, la que tiene que ir aquí es su mamá. Y pues la mamá nunca se ha casado. Es una americana. Y e s Este, dice, de veras no se enoja. Le digo, no, ¿y por qué? Le digo, s i es la boda de ella, es su día feliz de ella. Y dice, ah, bueno, pero allá adentro este, se sienta, le vamos a apartar su lugar y que no sé qué. Bueno, allá adentro ya es otra cosa.、Le、digo, pero ahorita es la, la boda de ella. Y andábamos en, el, en la fiesta después de la boda.、Ah, esto ya parece un chisme de, de vecindad, no, me estoy muy largo, vamos al punto. <risa> Sorry. Sorry. Por favor, no no, no, no, para mí no es un、sí. chisme. Es, es que escucha、claro. cómo la señora ha cambiado escuchándome a mí, pero tú no, no escuchas. Es demasiado tiempo. Le、sí. empiezan a decir que gracias、sí. a usted y las alarga. No, no. te conviene, Garbanzo, escuchar Que no, cuántas、ya. vidas he cambiado. Vamos、garbanzo. al grano y v m o n o No te、Lex. conviene escuchar cuántas、sí. vidas he cambiado, Brody. Esta de la boda fue antes de escucharlo, pero sí, de、sí. ya、modos. la venía cambiando、ya、desde ven. antes de que me escuchara.、Ya. Qué bárbaro. Ya en la fiesta yo le hablaba a la señora, le decía yo, Jackie, vente a bailar. Mi hija enojada, pero yo no sé, yo nunca he sido, pero no sé, en algunas cosas siento que sí soy tóxica porque yo siempre estoy con mis hijos, ay, tratando de que estén bien, porque si ellos están bien, yo estoy bien. Señ señora, yo. señora, pero ahora la palabra tóxica ya la quieren usar para todos. Si una mamá es estricta, es estricta. Si una mamá es enojona, es enojona. Si una mamá es muy muy, eh, muy eh, brava, es eso. Pero tóxico no lo quieren aplicar para todo. Tóxico es aquella persona que hace algo para hacerle daño a alguien. No lo malinterpreten lo tóxico. ¿Tú haces algo para hacerle daño a tus hijos? No. Al Entonces quítate, quítate esa palabra de ahí y deja de decir que eres tóxica. Tus hijos lo usan porque son muy tontitos. Los re redes sociales repiten todo lo que ven y de todos lados agarran tóxico, tóxico, tóxico, tóxico. O sea, no, es que、ya. yo fui la que me empecé a poner ese sí, título. Sí, pues quíteselo. Quíteselo porque no es. Porque este, soy muy. Ay, es que. a m í no me i m p o r t a Mamá gallina, mamá sí, gallina,、pues、se、está. dice, porque los quiero tener que estén bien. Sí, sí. Y、este. eso es. Pues ya está, señora, le agradezco mucho la llamada, cuídese mucho, ¿eh? Ándale, y yo a todo mundo le aconsejo, escúchenlo, escúchenlo, porque van a aprender. Ay, que a mí me cae gordo, oiga, pero ya está. Oiga, oiga. Este, Doñada, ¿cuánto, ¿cuánto le pagaron, eh? ¿Quién hey, le mandó hey, el hey, dinerito? o c u á n o l a g a o n u á van a pagar si están dando los consejos de gratis?、Eh. Oiga, Oye, ¿de Oiga, a qué parte de México es usted? Yo soy de Nayarit, pegadito a Puerto Vallarta. De Nayarit, ¿qué buenos mariscos hacen ahí, verdad? Pues yo me considero que los hago buenos porque yo trabajé en un restaurante en que puro marisco se, se cocinaba en Vallarta. Ah, en Vallarta. Pero, pero yo soy del de, de, de, de municipio de v a l l a de a Bandera. Con todo respeto, maestro, ya, ¿no? Ay, Hombre, gracias, señora. ¿Qué va, Brody? ¿Por qué te enojas cuando ves que estoy cambiando vidas, eh? Hasta gente de Brody de todo el mundo, imagínate, Garbanzo. Y estás aquí. Nayarit, Colima, Sinaloa, a mí todo México, Centroamérica, Sudamérica. Soy una inminencia. Ya me voy, es más. Creo que n o me merecen hasta mañana, Brody. Lo digo humildemente. Al 1-8-8-7-4-26-56. Que su segmento es un desahogo. Desahogo, desahogo.